La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 20 de julio. Hoy conoceremos la actualización de los datos del COVID por municipios... ...veremos si los contagios en Elche siguen subiendo a la misma velocidad... ...que las dos primeras semanas de este mes de julio... ...en que hemos subido la incidencia demasiado rápido... De apenas 50 casos, hemos pasado en algo más de 200 y de tener las UCIs vacías a registrar ya tres pacientes en las camas de críticos y nueve ingresados en planta entre los dos hospitales. En cuanto a la vacunación, ayer la consellera de Sanidad Ana Barceló y el consejero de Educación Vicente Marza se reunieron para fijar ese calendario de escolares. Se ha anunciado que en la última semana de agosto comenzarán a vacunar. ...a los estudiantes de bachillerato y formación profesional... ...el presidente Chimo Pucha anunció que se quiere llegar... ...al 9 de septiembre con la población valenciana ya inmunizada... ...vacunas parece que vamos a tener... ...porque se ha compensado a la comunidad... ...por las más de 100.000 dosis... ...que se han inyectado a los desplazados... ...y por ese déficit inicial que sufrimos... ...al priorizar el Ministerio de Sanidad... ...a las comunidades con una población más envejecida... Hoy en nuestro programa vamos a hablar a las 11 en punto con la responsable de salud pública Antonia Sodiano del proceso de vacunación y la incidencia en el chim. Y en unos minutos entrevistaremos a uno de los investigadores de la Universidad Miguel Hernández más destacados, José Ángel Pérez, especialista en la tecnología de alimentos con motivo de la placa de honor que recibirá este año de la Asociación Española de Científicos debido a sus aportaciones a la ciencia. También sobre las 10 de la mañana entrevistaremos a la concejal de Juventud y Cultura, Marga Antón, con motivo de ese plan de juventud, el primero del ayuntamiento que se presentó el pasado viernes en el centro de congresos. Continuaremos hablando del COVID, ya que a las 11 y media entrevistaremos a José Tuels, epidemiólogo, para conocer cómo funcionan esos test de antígenos que se podrán vender en las farmacias esta misma semana, nada más aprobarlo hoy martes, el Gobierno en Consejo de Ministros. Y acabaremos las entrevistas con la del presidente de la Fundación Salud Infantil, Fernando Vargas. Tenemos por delante cuatro horas en las que intentaremos además entretenerles con la música seleccionada para este día. Ante la cantidad de temas de ayer y de hoy, nunca falla comenzar con quienes fueron genios en la música, allá, por mitad del pasado siglo. Ellos son los Beatles. Let me take you down Hungover. strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. It's understanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low That is, you can't, you know, tune in, but it's alright That is, I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real To get hung about strawberry fields forever. Always know sometimes think it's me. But you know I know and it's a dream. I think I know, I mean uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.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 Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y de los Beatles pasamos a Fangoria porque continuamos con esa música porque a estas alturas ya no queremos más dramas ni tampoco tragedias, solo comedias. Solo comedias Entre Así que no me pegas. Toen no. je no no me zag, was het niet zo. Ik was niet zo. Ik was niet zo. Ik was niet zo. Ik was lo zo. Ik was niet zo. No me confesa más, he decidido en verdad y la ga voy a olvidarme de los problemas.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 te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en el Chesor José Falcorta 41 Pues unos quieren comedias, nada de dramas y otros solo quieren un millón de amigos Ik quiero cantar mi canto, pero no quiero wil solito Yo quiero un coro de pajaritos. quiero llevar este canto a kantoor, dat ik niet heb. Yo quiero een un millón de amigos ik así más Ik wil cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder gritar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte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 Yo quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto a mi lo que no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así vas fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así vas fuerte.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 con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y nosotros seguimos con más música por ejemplo con la canción del verano. Tengo el azul del cielo Tengo el del mar y quiero Tengo una playa que es hermosa Y un millón de als je hacerle...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 ...una increíble exposición de colchones... ...con hasta el 70% de descuento... ...Flex Factory... ...en carretera de Crevillente... ...frente a Hiperbel, Elche... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...9 y 22 minutos de la mañana... ...y seguimos con... ...otra novedad musical... ...la de Shakira que se ha reinventado... ...para seguir adelante... ...y lo último de ella... ...pues suena de esta forma... Before you met all my different moves, I know I drive you mad when I hit you with the truth.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 Faltan cuatro minutos para llegar a las nueve y media de la mañana... ...y nosotros acabamos de recibir ese balance de la situación... ...de los hospitales eh, del de, día de hoy... ...y lo cierto es que va en consonancia con el incremento... ...de los contagios, porque también se han incrementado... ...los ingresos en planta, sobre todo en el hospital general... ...ya hay nueve personas con COVID ingresados en planta en el hospital... Tres en el Vinalopo Pero la peor cifra Es que hay tres personas En estado crítico En las UCIs Una en el General Y dos en el Vinalopo 101.4 Teleelch Radio Marca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 Ay, nos quedamos El pobrecito está malito. No tiene fuerzas por eso no trabaja. Y así mi amiga cada mañana madruga mucho y se marcha a la oficina. En de doctor, en die heeft het moeilijk om te enfermera, la casa.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 con y Alonso. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y ya tenemos aquí en los estudios de Teleelchen Radio Marca a uno de los investigadores más destacados de la Universidad Miguel Hernández. Es catedrático y especialista en tecnología de los alimentos... ...él es José Ángel Pérez... ...a quien hemos querido entrevistar por esa placa de honor... ...que la Asociación Española de Científicos... ...ha acordado entregarle este mismo año... ...por sus contribuciones a la ciencia... ...que han sido tantas y de gran importancia... ...que se ha convertido en un referente mundial... ...en su ámbito de investigación, la tecnología de alimentos... ...uno de los indicadores, indicadores de la importancia precisamente de su trabajo... ...es sin duda la gran cantidad de citas que registra... ...por parte de otros científicos del mundo en sus publicaciones... ...José Ángel Pérez, antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Esto es un reconocimiento, ha llegado a ser catedrático... ...es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo en la ciencia... ...y que suponemos que no será fácil por todas las lamentaciones de los científicos españoles eh, que han sufrido por la escasa inversión en investigación. Por eso le preguntamos, José Ángel, ¿cómo, se, cómo ha conseguido usted llegar a, a que los propios eh, compañeros, la, la ciencia española, le reconozca con esta placa de honor en 2021? Bueno, eh, antes de nada eh, decir que el reconocimiento eh, no me lo dan a mí, eh, eh, en sí mismo se lo dan a la labor de trabajo en equipo eh, no hay ningún investigador que eh, llegue a estos niveles si no tiene tras de sí un excelente equipo de compañeros y amigos eh, en el trabajo es decir, eh, esto no es labor de una sola persona una persona además en este mundo eh, no va a ningún sitio, es decir, puede ser brillante, puede ser tal, pero no hay horas, no hay tiempo, no hay nada. Es decir, es imposible llegar a eso. Entonces, desde aquí sí que quiero hacer constar que, bueno, uno llega, pero gracias al trabajo en equipo. Es decir, es fundamental el trabajo en equipo para llegar a estos niveles. En cuanto a tu otra pregunta, muy buena pregunta, porque efectivamente... ¿Cómo llegamos a estos niveles? Pues muy sencillo. Mucho trabajo, mucha dedicación. Le quitamos horas a nuestra vida personal, nuestra vida familiar, al sueño. Y, eh, y otra cuestión importantísima. Eh, hay que aprender a ser eficientes. Es decir, no hay opción cuando no hay financiación, con lo cual, Todo trabajo que se realiza es con un objetivo muy concreto, optimizando, controlando, que los recursos públicos no se pierdan. Entonces, es la única forma, efectivamente. Estamos infra... Eh, ¿Financiados? financiados. Es algo notorio y público, todos nos quejamos de eso. Eh, nuestros, eh, ya sé que va a ser políticamente incorrecto, Pero eh, prácticamente ningún gobierno sea de un color o sea de otro, a la ciencia la han tomado en serio nunca. Es decir, mucha política, mucha imagen, mucho tal, pero al fin y al cabo, eh, cuando hay que recortar, la ciencia es lo primero. Y no deben de no deberían de pensarlo así, otros gobiernos en peores situaciones. Eh, lo han hecho muy bien, es decir, han recortado, pero en investigación, desarrollo e innovación no. La pandemia lo ha demostrado. Quien ha innovado durante la pandemia ha vendido mucho más y ha crecido en tiempos que todo el mundo dice que estamos en crisis. Estamos en crisis, por supuesto, pero eh, el apostar por un futuro es importantísimo. Bien, es cierto que eh, la política de imagen, en cuanto te voy a traer a, no ha servido para nada. Es decir, eh, quien realmente luego llega a estar en ese tipo de, de cargos, eh, pues eh, no lo dejan trabajar. O, me da, o nos da la impresión de que no lo dejan trabajar. Y a la mínima de turno, entra y sale y lo quitan sin ningún tipo de, eh, ¿cómo se llama? de consideración. José pues Ángel, eh, le estoy escuchando hablar y creo que están cansados, cansados de esa política de postureo, de imagen en la que no se ha apostado por la ciencia. La pandemia lleva año y medio y ahora están diciendo, de hecho eh, entrevistamos a su rector, asegurando que sí, que, los, eh, que, que Chimopucha ha apostado por enviar mucho más dinero a la ciencia y a la investigación universitaria, pero temen que se falle en el reparto. Yo ahí ya... ¿Hay chiringuitos, como dice no, no, la oposición? Eso no, lo puedo, eso no lo puedo asegurar y no lo puedo decir. U Ustedes Yo, son los que piden. ¿Qué, ¿Qué reciben? A mí no me llega. ¿A usted no le llega? No. Pedimos... <risas> eh, bueno... ¿Y, mmm... ¿Y a quién le llega? Pues a alguien le llega. Sí, sí. Está claro. Sabemos que a alguien el, le llega. El dinero... Eh, si está bien repartido, por supuesto. Yo eh, en, en ese tipo de cuestiones no. Sé que hay muy buenos compañeros y quizá la Generalitat Valenciana en ese aspecto eh, eh, sea, no conozco el resto de políticas, pero sí tenemos compañeros en, eh, en, en la política científica de la Generalitat brillantes. Eh, y que eh, trabajan muy duro para que ese dinero llegue. Eso sí que estoy convencido y estoy seguro. Y en ese, en ese tipo de cuestiones yo creo que eh, la Generalitat Valenciana es un punto aparte, vale aparte. Tendrá sus defectos o tiene sus defectos, pero también tiene bastantes virtudes. Pero siempre ha sido así. ¿eh? Es más fácil obtener Financiación a través de la Generalitat Valenciana que del Ministerio. Que del ministerio. Es decir, eh, por una u otra cosa, eh, mm -hmm. es más fácil trabajar con la Generalitat Valenciana, con muchos de sus defectos que los tiene, eh, pero muchos, pero es mucho más fácil trabajar con la Generalitat que no con el Ministerio. Uh, vale, Me estoy les llega. mucho Sí, eh. desde luego, pero es el día a día de ustedes, ¿no? Esto sí. lo hablarán ustedes, los investigadores, sí, el sí, dinero sí. es fundamental, si no, ¿De, pues sí, ¿de dónde sacan ustedes los proyectos o de dónde sacan la contratación? Porque pues ahora hablaremos, otra, ahora, ahora hablaremos de, de su equipo, pero usted está diciendo que el, el dinero llega, pero a veces eh, llega a la mitad de lo que ustedes piden... A veces eh, les entierran en una aluvión de, de trámites burocráticos para pedirlo. ¿Cómo está este asunto? Porque, vale, puede que haya dinero y puede que llegue del gobierno valenciano. El misterio es punto y aparte. Pero también es difícil, farragoso... Sí, eh, sí. se ha convertido en, un, en es, algo complicado en la gestión de los proyectos. Estamos inmersos en muchísima burocracia no digo que no sea necesaria ¿eh? sobre todo porque son dineros públicos y ¿Pero como quién tal, debería hacer esa burocracia? ¿El investigador o una pues perso no, un vamos, personal yo contratado? Estoy convencido que no el, el problema volvemos a estar en lo mismo estamos trabajando en primera división pero con recursos de segunda división no en el aspecto porque no sean buenos me explico. Uh -huh. De hecho, si de algo me enorgullece estar en la universidad, Miguel Hernández, es eh, en que la gente eh, da más de lo que puede o lo que debe en, en función de su, su, su jornada laboral y todo lo demás. Me consta. Uh -huh. ¿eh? Y eh, claro, pero el problema es cuando vienen todas las cuestiones burócratas farragosas, en las cuales eh, un papel da 20 vueltas, hay que justificar no sé qué, con la nueva ley de contratación, esto se está volviendo... Vamos, pero no hay personal administrativo en las universidades sí que, que puedan hacerlo. Sí, pero es que eh, nosotros somos limitados, somos una universidad pequeña. Ya. Entonces... Eh, Les toca a ustedes. Claro, eh, eh, nos, toca, nos toca a nosotros con la ayuda de, de, obviamente, gran parte del trámite burocrático está claro que lo hace el personal de administración y servicios. Desde aquí le doy mi, mi más sincero agradecimiento porque créame que trabajan muchísimo y muy bien. Son hiper eficientes. Por eso la Universidad Miguel Hernández estamos donde estamos. Es decir, eh, de ser una universidad pequeña eh, prácticamente de las más jóvenes de España, estamos en lugares punteros de investigación, de, emprende, de emprendedurismo, eh, de creación de empresas de spin-off, eh, a nivel de, de educación. Somos, por ejemplo, en tecnología de alimentos, somos la cuarta de España y estamos por, por detrás de universidades potentes. Vale? Es decir, que vamos bajando el escalafón y llegamos al cuarto lugar. Y luego tenemos otras de mucho prestigio, arraigo y todo lo demás y que le hemos ganado en menos de 25 años. Bueno, ya pronto cumpliremos los 25. Uh -huh. Pero que, que ese tipo de cuestiones no se hace solamente por los investigadores o los docentes, sino también por el personal de administración de servicios. La carga es mucha, pero también es que eh, los presupuestos son los que son. Uh -huh. Entonces también hay que entender que... Eh, y ahí es donde también nosotros, digamos, colaboramos con, con la propia universidad en aminorar dentro de lo que nos corresponde alguno de ese trabajo. Uh -huh. Porque el trabajo es de todos, no es yeah. yo lo pido y ya, ya me desentiendo, ya te encargarás tú de hacerlo. No, no, aquí trabajamos todos. La Universidad Miguel Hernández es una labor de equipo, de un... Gran equipo. Gran equipo. Por eso estamos donde estamos. Eso es lo que iba a decir, que su exposición la ha resumido por la gente que tiene, por su equipo, el éxito y esta placa de honor es por, por su equipo. Ahora le pregunto, José Ángel, ¿cómo se hace un equipo para triunfar? Porque mire que es difícil, ¿eh? Pues sí, yo creo que. ¿A, ¿a bueno... quién contrata usted? Porque usted. No, yo no contrato. Nada. Bueno, no no se fija, no no se fijan los estudiantes y. ¿De bueno, dónde si, sacan eso, ustedes la materia es, eso es, para investigar? Para investigar eh, son ¿A quién echa usted el ojo? ¿Qué estudiante es pues el que usted todo, contrata? Eh, ¿El mejor expediente académico o no. la mejor persona? Es que yo creo por, que se para... lo digo por, porque la investigación, eh, usted, eh, por lo que ha dicho, no le gusta que sea individual, sino colectiva. Y en las universidades hay mucha competitividad y hay, parece que a los estudiantes se le inculque eso de mmm, no colabores con el compañero porque va a sacar más nota que tú a la hora de pedir la beca o a la hora de pedir cualquier proyecto. Bueno, eh... Eh, eh, se lo digo por eso. Eh, Pues mira, eh, la verdad que es una cosa complicada, ¿eh? me explico porque eh, es interesante y eh, una de las cuestiones importantes y yo creo que eh, a la hora de buscar un alumno no es tanto, bueno, influye sobre todo para becas, ahí sí, eh, hay que reconocerlo. Claro, porque la décima sino, es importantísima. Bueno, pero muchas veces eh, lo más importante es la motivación. Eh, la labor de investigador es muy sacrificada, muy sacrificada, mientras a lo mejor todos tus compañeros están trabajando, ya tienen un salario, ya está, el investigador está realizando un máster, realizando su doctorado, en el cual, pues, si consigue la beca, pues es un salario, bueno, dejémoslo digno. digno. Mejorable, ¿vale? Por las horas de dedicación que se tiene y todo lo demás. Muy sacrificado y para esto hay que nacer. Eh, yo trato de buscar, en primer lugar, eh, que sea persona. Busca la persona, ¿verdad? Sí, Porque le sí. fallan los mejores expedientes académicos. Es que no necesariamente, eh, tú puedes tener un alumno muy brillante claro. académicamente. Pero, digamos, si es muy individualista. No le gusta. En este no es que no me guste. Es que el problema es que, eh, el trabajo de investigaciones es en equipo. Y entonces, si tú eres individualista, pues cuesta. También es cierto que nuestro papel es moldearlos. A ti te llegan diamantes en bruto. Mm -hmm. Así los considero. Mm -hmm. Y uno tiene que ser el tallador de ese diamante. Uf, pero ¿cómo? Pues, ¿Cómo puede cambiar usted? Vamos a ver, explicando, actuando con ejemplo, eh, ayudando, haciéndoles ver que el individualismo en ciencia no va a ningún sitio. Aunque sea una mente brillante. Aunque sea una mente brillante. Eh, todo ese tipo de cuestiones Los vamos puliendo. Me encanta que ja salgan fuera de su zona de confort. Me explico. Es decir, mandarlos a otras universidades o sí, institutos de investigación. Los, trato Siempre lo de, mandan. Trato de mandarlos. Obviamente sí. es una decisión personal. Eh, trato de convencerlos. Afortunadamente a todos los que he mandado eh, vienen con otra mentalidad totalmente distinta. Tenemos un defecto en general los españoles, bueno, y no solo españoles, otra gente, en que nos consideramos el centro del mundo. No, hay en, que viajar. Entonces, efectivamente, las tonterías, por decirlo así muy sutilmente, se nos bajan a la mínima de turno. ¿Por qué? Porque hay otras realidades. La vida no es versión... UMH, versión al Elche o versión Alicante. Yeah. La vida es diversa. Sobre todo en otros países en los cuales eh, si bien somos culturalmente similares, la forma de vida es totalmente distinta. Hay otras realidades. Me encantaría que fuera muchísima gente en Latinoamérica, por ejemplo, donde el ingenio se agudiza mm. muchísimo vale y que ven otras realidades que cuando a ti alguien se te queja es que no sé qué digo muchas veces digo ojalá y te pudiera trasplantar en teletransporte ahora mismo y te pondría en una universidad latinoamericana de las de, de las buenas hay excelentes universidades en qué La países gente, ¿Qué, qué, pues, ¿en qué países mira, son los México, que hay México Argentina Chile Brasil eh, que no es lo que pintan, es, es que muchas veces decimos Sudamérica, así como, como que pobrecitos, pues no, no, muchos de ellos nos pueden dar muchísima, eh, eh, digamos... Eh... O sea, usted ha dirigido tesis doctorales de sí, mucha sí, gente eh, y eh, son buenos. Eh, sí, sí, son, son buenos, son distintos, pero hay que aprender de la diversidad. Y, y eso es una de las partes en las que se enriquece. De hecho, la última alumna que hemos tenido, que acaba de leer la tesis, la mandamos a Ecuador, a, a una universidad de las buenas ecuatorias, que las hay, uh -huh. y, y ha venido, vamos, tenemos otra estudiante. De aquí le mando un saludo a la doctora Raquel Lucas. Es otra. ¿Por qué? Porque ve otra realidad, otra forma de trabajar, otra idiosincrasia, Y eso la enrique los enriquece. Cuando vienen dicen, ostra, que no es lo que pintan, ¿no? Uh -huh. no, no digo que tuviera prejuicios previamente. No, no, no, claro. Pero en ese tipo de cuestiones, todos los que hemos mandado de equipos de trabajo a Argentina, Chile y todo lo demás, vienen con otra mentalidad, otra visión. Y lo mismo pasa cuando los mandamos a Europa, sea a Italia, sea a, a, al Reino Unido, o sea a, a Polonia, por ejemplo. ¿Mm? Eso los cambia. Entonces, yo estoy convencido, bueno, hay de todo, ¿no? Uh -huh. eh, está claro que eh, el equipo se forma, se pule. Hay que irlos tallando poco a poco. El diamante es durísimo. De hecho, es la piedra más dura. Pero sacamos verdaderas maravillas. ¿Vale? Entonces, bajo ese criterio, Nosotros vamos trabajando, unos son más duros, otros son más, eh, me, al final no resultaron ser diamante o brillante, sino que resultaron ser sí, topacio, bonito. corindón, ¿sabes? Que es yeah. la escala esta de la dureza y los vamos, pero sacamos joyas. Me puedo, y en, en eso sí que me siento muy orgulloso de eh, prácticamente todos nuestros doctores que hemos, que hemos sacado, Porque eh, precisamente en esa talla eh, uh -huh. hemos conseguido que ahora mismo estén en grandes empresas. Están prácticamente muchos de ellos en los departamentos de I más de Masí de empresas alicantinas, de empresas británicas, de empresas colombianas de empresas mexicanas pues, pues josé ángel me ha enseñado su cocina vamos a ver qué alimentos son los que ustedes eh, con la tecnología eh, dan como resultado dice que el, el éxito está en que eh, la contratación en la investigación la innovación eh, el desarrollo en estos momentos de sus eh, resultados de sus investigaciones cuál ¿Qué, ¿Qué proyecto de investigación? Supongo que tendrán muchos, pero ¿cuál es el que se siente más orgulloso o el que ahora en estos momentos está teniendo más referencias internacionales? ¿Cuál me podría destacar de, del Uf. trabajo, de lo que cocina en investigación? Pues mira, está... Porque recupere. tiene muchas, ¿no? Eh, Esto podríamos... es como si le preguntas a un padre... ¿De ¿Qué hijo es que más quiere? ¿no? <risa> bueno, pues hábleme del último, del último proyecto de investigación. Mira, en, eh... que, ¿En que se encuentra? Su última publicación creo que, recordar que es sobre el dátil. que eh, Usted sí, quiere que sí. el dátil vuelva otra vez a la receta de la abuela en Elche, que no se pierda. Efectivamente. Tenemos, vamos, eh, el último, que la verdad que es eh, lo que te decía yo, de que la generalidad es de las más abiertas en el sector de investigación. <risa> Como proyecto de investigación y del cual nos sentimos muy orgullosos, porque además ha sido colaboración industria-universidad, uh -huh. que son rentables, es decir, las industrias deberían de ver, y, y la que esté interesada, le puedo demostrar, con la poca cantidad de dinero que nos han dado, la de cuestiones que podemos saber, lo, la de cosas que hemos hecho. Eh, hemos trabajado, eh, bueno, no sé si se pueda decir la, la sí, empresa sí, en sí. Sí, mismo. claro que sí, ya que, eh. Bueno, con la, con la cooperativa Surinver, uh -huh. que es del pilar de la horadada, una de las uh -huh. cooperativas eh, agrícolas más importantes de la provincia de Alicante, valorizando los coproductos, uh -huh. es decir, todo aquello que por defecto de calidad, de forma, porque nos hemos vuelto muy selectivos, que tiene una manchita y ya no la quiero, pero que el producto está excelente. Entonces, todo eso que iría a descarte, alimentación animal o todo eso, nosotros lo que hemos hecho lo hemos valorizado. Es decir, hemos mmm, sacado rendimiento a eso que ya tendría un valor mínimo en, uh -huh. en, en el mercado, O directamente no se podría utilizar, ¿no? Iría uh -huh. prácticamente a la alimentación animal. Y ahí nos hemos dedicado a mezclar, en el buen sentido de la palabra, ciencia, tradición, cultura, en un desarrollo de nuevos productos para los nuevos consumidores, uh -huh. enfocados fundamentalmente para los millennials, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, por eso decía también lo de la pandemia, que nos viene de, de maravilla Con, con lo de la pandemia. Y es la obtención de análogos de, de productos cárnicos. Entonces, en colaboración con una excelente directora de, de calidad y de desarrollo e innovación que tiene en Surinver, que es la doctora Elena Sánchez Zapata, de aquí le, le doy el saludo y además el eterno agradecimiento porque ha sido de las primeras en las que ha dicho, no, debemos de colaborar industria y universidad. ¿Para qué? Para que los dos potenciemos y crezcamos. Bueno, pues hemos sacado patés de pimiento, paté eh, morcillas veganas, eh, sobrasada vegana, cremas eh, de quinta gama, es decir, de las que tú llegas, vas, lo metes en el microondas en un minuto y lo tienes y te lo comes, crema de calabaza, de apio, perdón, de bichisuas y otra serie de prototipos. Estamos diciendo que un, pro... un proyecto de aproximadamente 80.000 euros en tres años eh, habremos sacado como unos 12 prototipos de producto. Mm. Eso es... Sacar Impensa. rentabilidad Vamos, es a esos 80.000. Rentabilidad y eficiencia de los recursos públicos, que es lo que yo decía inicialmente. Al principio, sí. Efectivamente. Más aparte, tenemos la suerte que es una empresa abierta, de mentalidad abierta. Nos ha por, permitido publicar, que es uno de los requisitos. Claro. Con lo cual, eh, tenemos una de las publicaciones que hará seis o siete meses, que ya tiene... Yo la verdad es que no lo sigo, porque... Ah, a es mí, es lo... que ese es el problema que pueden tener cuando trabajan con una empresa privada, que patentan y ya no les permiten... No, no, en, en ese tipo de cuestiones sí, vamos a ver. Está, está claro que lo que es el conocimiento industrial y que le sirve a la industria, jamás nosotros lo vamos a publicar. Bien. Primeras, por ética, lógico, porque ya que nos han permitido hacer ese tipo de cuestiones, y además es obvio es la ventaja comercial que tiene ese tipo, ese, uh -huh. esa, esa industria porque lo que ha invertido, porque no solamente es el uh -huh. dinero que recibe la generali de la Generalitat, poco pero lo recibe, sino también de eh, el haber brindado las, eh, las instalaciones, recursos materiales, eh, mm, eh, personales, o sea, hay, hay muchísimo dinero invertido, no solamente Lo que nos manda, entre comillas, la generalidad uh -huh. que lo, lo distribuimos y todo eso. Entonces, es muy rentable. Hemos publicado, no sé si debe tener como 30, 40 citas en menos de, de tal, que eso es una barbaridad. No es. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues es, es muy rentable. Y en el que estamos ahora invertiendo, pero que ya llevamos más de 10 años, pero parece como que nunca nadie ha hecho, na como que no existe, es toda la labor que hemos hecho con el Dátil illicitano. Yo entre... Pero han conseguido mantener eh, su conservación, porque ese es eh, quizás. No, le... le hemos dado un... eh, conservar han... no es el, el asunto. Aquí hay que industrializar. Efectivamente, pero no se consigue esa industria del dátil. Todavía estamos bueno, muy. Bueno, pues escucha, eh, nosotros nuestra labor es esa. Nuestra labor es que la sociedad vea que nuestro trabajo tiene una utilidad práctica, ¿vale? Entonces, nosotros fomentamos el uso del de, eh, producto local y en este caso concreto del dátil ilícita, ¿vale? ¿Por qué? Porque, señores, tenemos una joya. Y qué poco cocinamos con ella. Es que efectivamente... <risa> Solo las delicias de Elche. No. Pues mmm, es que ahí es donde nosotros tenemos que hacer. El dátil es saludable, sano nos permite mejorar nuestra salud. ¿Pero solo lo podemos consumir eh, cuando, cuando lo cosechamos? No, pero es que ya hay técnicas de conservación. ¿Las han el... puesto ustedes en el mercado esas técnicas eh, de conservación? No, no, esa directamente no. Nosotros ya hemos llegado, eh, una vez que esa técnica de conservación ya estaba, pero te permite tener el dátil durante prácticamente todo el año. Mm. Si uno quiere puede comprar, no de todas las variedades de dátil que hay, que son buenísimas, sino de dos en particular, que es la mechul y la y confitera. confitera, ¿vale? Eh, vamos, nosotros eh, hará menos de un mes o un mes y medio, aún hemos comprado eh, dátil confitera, uh -huh. ¿vale? Hemos hablado con uno de los productores, lo tenía y nos lo ha dado y hemos desarrollado distintos productos. Entonces... Eh, Y además, nosotros vemos al dátil no solamente como un fruto. El dátil es el futuro del palmeral. Sí, señor. Porque rentabiliza y, la palmera. Efectivamente. Si nosotros... Eh, yo soy un enamorado del dátil. Yo llegué colateralmente y cuando descubrí el enorme potencial que tiene el dátil, mm -hmm. yo digo, estamos aquí haciendo el tonto, en sí. el buen sentido de la palabra. Tenemos una joya que te permite usarlo en dulce y ensalado, uh -huh. desde un postre a un producto cárnico. Hemos hecho unos productos cárnicos, chorizos, sobrasada con dátil, espectaculares. Señor Pérez, eh, vamos a tener que poner el punto final a esta entrevista porque ya hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. Me da mucha lástima, voy a citarlo otro día. Cuando porque quiera. hemos hablado de la investigación que me parecía importantísimo, ya que usted va a recibir esa placa de honor de la Asociación Española de Científicos. Pero eh, nos queda la segunda parte y es los resultados de su trabajo. Está hablando del dátil. Que es importantísimo para el futuro del palmeral ilicitano, patrimonio de la humanidad. Pero seguro que hay otras cuestiones más en cuanto a alimentos saludables y que pueden prevenir muchas enfermedades, y por qué no. Hasta el COVID. No, no lo sé Hombre, si llegarán. No, ahí... <risa> no, ahí. No. Eso ya son palabras mayores. Pero no sé si inmunidad. llegarán. No eh, sé si llegarán. Todo llegará en el vida. Efectivamente. Eh, señor eh, José Ángel Pérez, tenemos que poner el punto final. Le agradezco que haya hecho el esfuerzo de, de venir, de aparcar. Eh... Sí, además, de verdad. <risa> y le emplazo a una segunda entrevista para seguir hablando. De, eso, de lo que ustedes realizan eh, de lo que usted realiza al frente de ese equipo de investigadores que acaba de explicarnos de qué forma los ha reclutado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo Muchas gracias y estoy a vuestra disposición cuando queráis 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana y después de hablar de la ciencia, de esa tecnología de los alimentos con el catedrático José Ángel Pérez, eh, distinguido por la Asociación Española de Científicos con la Placa de Honor de 2021, vamos a hablar de ese Plan Municipal de Juventud que por primera vez el Ayuntamiento ha elaborado y que presentó, el pasado viernes en el centro de congresos ante medio centenar de jóvenes. Un plan que contempla, dijeron, apoyo psicosocial, hasta planes de formación y facilidades para acceder a una vivienda. Son temas que nos interesan, sobre todo para saber si responden a las necesidades de nuestros jóvenes. Y para ello tenemos con nosotros a la concejal de Juventud y también de Cultura, Marga Anton. Muy buenos días, Marga. Hola, muy buenos días. Antes que nada, agradecerte que hayas hecho un receso porque tenéis, eh, creo que hasta dos comisiones de pleno. Hoy, martes, se acerca el pleno ordinario del mes de julio y estás entre comisión y comisión. Así que Así te agradezco que hayas hecho ese receso para atendernos y para hablar de este plan de juventud. Primero, antes que nada, ¿por qué eh, se ha elaborado este plan municipal de juventud? Pues. Realmente era una necesidad que tenía nuestra ciudad, no, ha, no había habido antes ningún plan de juventud y pensábamos que era muy importante eh, tener adaptadas las políticas de juventud, de la comunidad, pero sobre todo el, nuestros jóvenes tenían derecho a, a poder elegir y decidir sobre un plan que les iba a afectar durante este periodo. Bien, ¿y qué contempla el plan, eh, esto de facilidades para acceder a una vivienda? ¿En qué, en qué lo han ustedes eh, resumido eh, los planes de formación que son y qué es ese apoyo psicosocial? Pues lo que hemos hecho ha sido eh, hacer diferentes actividades eh, recogiendo la, las opiniones de los jóvenes. Algunas han sido eh, presenciales, otras han sido eh, a través de una plataforma online creada, Para este, ...para este objetivo... ...entonces dentro de, de esa participación... ...que en total han sido alrededor de unos 243 jóvenes... ...hemos ido re, eh, recibiendo, recepcionando ...una serie de propuestas... ...que iban a, a formar parte del plan... unas 193... ...entonces con esas propuestas... ...nos hemos dado cuenta... ...de las necesidades concretas que tenían los jóvenes... ...y como este plan también es un proceso muy vivo... Eh, a medida que esas propuestas iban, a, i, iban ocurriendo, pues ya en algunos casos las íbamos implementando. Entonces, cuando hablamos del, del programa Joven, que es de apoyo psicosocial, o sea, eh, descubrimos, nos dimos cuenta de que los jóvenes necesitaban una ayuda, o sea, eh, todo lo vivido en la pandemia, y aunque ya en la concejalía lo pusimos en marcha de forma tímida durante, durante el confinamiento, pues eh, estas propuestas recogidas fueron Hacer eh, dieron la evidencia de que ese proyecto era muy necesario y lo pusimos en marcha. Cuando hablamos de medio ambiente, con esas propuestas y con esas necesidades más concretas, pues eh, nos dieron, nos dejaron ver que querían, los jóvenes de nuestro municipio están muy interesados por el medio ambiente pero con unos talleres muy concretos de aprendizaje servicio que significa que lo que ellos aprenden, eh, necesitan eh, materializarlo en unos trabajos que luego resulten ser un servicio para la comunidad. Y eh, igual en el, en, el, en el resto de puntos, ¿no?, en cuanto a formación, etcétera. Hemos ido poniendo sobre, en la práctica lo que los jóvenes nos han hecho llegar en, sus, eh, en su participación. ¿Y las facilidades para acceder a una vivienda que les han pedido? Eh, ¿Ayuda económica para el alquiler? Pues eh, cuando hablamos de la, vive, de la vivienda, la vivienda va eh, relacionado con el trabajo. Entonces, eh, para llegar a la vivienda, primero tenemos que pasar por el trabajo. Y entonces eh, ellos nos hicieron llegar eh, su, pues, su opinión de, o su solicitud de unos cursos que permiten obtener un, un trabajo pues, muy en, en corto plazo, ¿no? como puede ser el curso de monitor de actividades y ocio, de tiempo libre o monitor de comedor, etc. Entonces, al solicitarnos ellos estos cursos tan concretos, los llevamos a cabo, que de hecho están llevándose a cabo ahora en estos momentos, y eso permite que tengan un título eh, oficial que les permita acceder a este primer empleo, que a su vez les permite pues, ya disponer de unos recursos que les enfoquen a, a poder acceder a la primera vivienda. Uh -huh. Con lo que el empleo es fundamental, prioritario. ¿Por lo que ha eh, descrito, todas las medidas del plan de juventud están ya puestas en marcha? Todas no, pero las que hemos identificado eh, de forma muy clara y ha estado en nuestro mano ponerlas en marcha, sí, como el proyecto Jovens, el del medio ambiente, los cursos estos concretos de formación, el... Eh, El, en cuanto a voluntariado, asociacionismo, todo, porque al final el, el plan de, de juventud hay que tomarlo como una herramienta que conforme se iba creando ya iba dándonos las pistas y que luego está vivo en todo momento, lo que quiere decir que también cambia, entonces ahora de cara a las siguientes programaciones seguiremos teniendo en cuenta todas esas opiniones, reflejándolos en cursos, formación, ocio, en los, en los diferentes ámbitos y luego, a, a su vez, eh, adaptándolos a, a los cambios de opinión o a las nuevas tecnologías o a lo que los jóvenes nos vayan haciendo llegar en cada momento. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Si mantienen este plan de juventud vivo, eso significa que seguirán abiertos a recoger las propuestas de los jóvenes. Eh, han sido doscientos y pico los que han participado para elaborar el plan de juventud. ¿De qué forma, en qué canal? hay que enviar esas propuestas? Pues la, las redes de la concejalía siempre están abiertas, al igual que la, el, la atención presencial, allí en el Escochador, donde está la concejalía. Luego también se creó un grupo motor de jóvenes, que son los que han ido volcando estas, estas iniciativas. Ese grupo motor se va a man, mantener durante todo el tiempo que dure el plan de juventud, que de momento lo hemos puesto de 2021 a 2025. Y a, a través de ese trabajo eh, será cómo vayamos construyendo el plan. Digamos que el borrador o lo que vamos a presentar ahora es el, el primer paso. Estamos en la casilla de salida y a partir de ahí se va creando eh, el plan pues, en tiempo real a las necesidades de los jóvenes. Pues es importante entonces reforzar la comunicación de los jóvenes. Eh, ¿De qué forma? Pues el, el, lo primero que nos dimos cuenta al, al recoger estas, estas impresiones fue que no existía una buena comunicación entre eh, las diferentes dependencias del ayuntamiento y los jóvenes. Entonces, eh, la primera medida que instauramos fue canalizar todas las actividades que los diferentes eh, compañeros realizan dirigido a la juventud, en la, en la concejalía de juventud para que el joven, accediendo a la página web o a nuestras redes, ya tuviera a su alcance todos los proyectos que realizan los diferentes eh, compañeros. Así, de una, de una forma simple, pueden tener todo al alcance de su mano. Y luego, la segunda cosa que, que nos dimos cuenta es que a los jóvenes hay que hablarles en su idioma, con lo cual el que nosotros, desde un punto de vista adulto, les vayamos explicando las cosas, no les llega. Por eso eh, la comunicación tiene que ser a través de las redes que ellos utilizan y, y que les gustan, pues si en un pasado era Facebook, ahora ya es Instagram o TikTok o la red que surja mañana y que les atraiga. Y luego también que se lo cuenten pues eh, las, los influencers a los que ellos siguen normalmente. Y por eso desde que nos dimos cuenta, pues ya por la concejalía han pasado el Cho Jim, Fran Pascual o La Lolita... Cristina Balbaz o Urona Rolera, que son, eh, unos, son unas personas que cuentan con muchos seguidores y a los que la, los jóvenes les prestan mucha atención. Y es a través de ellos de, de los que nos valemos para ir contando las cosas que realiza la concejalía y también eh, pues descubrir sus, cuáles son sus necesidades. ¿Y han notado que esa vía de comunicación se ha reforzado? ¿Han notado ustedes que ha mejorado por el número de participantes? Sí, muchísimo, porque el, nos damos cuenta de que ahora todas las actividades que programamos, todas tienen eh, aforo completo. Porque al final, al final es las actividades o los cursos o el ocio juvenil que hemos organizado, todo atiende a, lo que yo, a sus propuestas. Con lo cual, los cursos eh, las plazas se eh, cubrieron muy rápidamente y el resto de actividades también se cubren muy rápidamente. De hecho, el pasado viernes en el centro de congresos, además de la, de la exposición del plan y contar con Pablo Simón, también había en la sala de exposiciones un montón, muchas eh, stands de las diferentes asociaciones juveniles que también muestran su trabajo o la, o la actividad que tienen, y también eh, conexiones con, estos, con Cristina Balbás y Udona Rolera, que también formaron parte de, de esta jornada en la que los jóvenes tenían muchas actividades a su alcance. ¿Está funcionando el Consejo Local de la Juventud? Sí, así es. Eh, tienen su oficina o su sede allí en el Escochador, en la Concejalía, y a raíz de este Plan Integral de Juventud ha sido como un, una manera de reactivarlo Y, y además también los jóvenes del Grupo Motor ya están muy motivados para también formar parte de del Consejo de la Juventud y ha tenido un, un, una especie de renacer, ya que durante la pandemia no, no pudieron realizar demasiadas actividades debido al confinamiento. Ha citado a Pablo Simón, un politólogo que participó en la elaboración de este plan municipal de la juventud y en el que estuvo presente en el centro de congresos. Sus declaraciones, sus declaraciones fueron que eh, los ayuntamientos son claves para poner en marcha este tipo de políticas eh, de juventud y que hay una oportunidad de oro que hay que aprovechar, que son los fondos europeos que van a venir para la reconstrucción de este país y de municipios como el de Elche. ¿Lo tienen claro? ¿Los fondos están esperando eh, poder conseguir eh, un pellizco de esos fondos europeos? Así es. Le, le, tuvimos mucha suerte de contar con Pablo Simón, una persona que ha realizado el plan de juventud a nivel nacional y también de poder escuchar su conferencia. Al final, enriqueció mucho la presentación del plan y, por supuesto, todas las impresiones y todas las las nociones que nos hizo llegar ese día, nosotros desde la concejalía, por supuesto, vamos a seguir esos consejos porque al final lo que queremos es ser es estar muy cercanos al joven y y poder tener los recursos que más se adapten a sus necesidades ha comentado que ya las actividades que han puesto en marcha hay aforo completo, se ha reforzado la comunicación con los jóvenes, demandan en esos talleres porque hay preocupación por el medio ambiente, el empleo es fundamental por lo que han demandado cursos de formación en oficios que tienen pronta salida en el mercado laboral. ...ha proyectado, eh, bueno, ha comentado también... ...que hay eh, ese proyecto Jovens para apoyo psicosocial... ...porque han quedado afectados por el confinamiento de esta pandemia... ...pero ¿qué queda por hacer, Marga? Con los fondos pues, europeos que van a llegar... ...y que ustedes han tomado buena nota... ...¿qué van a priorizar en 2021 cuando lleguen? Pues, eh, seguir con todas estas actividades... ...que ya sabemos que tienen una, una gran aceptación y seguir poniendo en marcha proyectos que, que a los jóvenes les ilusionan, como por ejemplo la semana pasada también fue el primer eh, concurso de grafitis, que también es una forma de incentivar esta disciplina artística, y es algo que les interesa mucho, al igual que los cursos de audiovisuales, eh, a, aparejados ¿no? al, a, nuestro, a nuestra muestra de Cinema Llobe, al final es poner el foco en lo que a ellos les interesa y formarles en aquellas disciplinas que, que son las más demandadas. Con lo cual seguiremos escuchando sus su, sugerencias, seguiremos haciendo el El Chico, que también fue un salón de manga, el primer salón de manga de la ciudad que también tuvo una gran aceptación y, me, y de alguna forma combinar la, los proyectos que siempre se han hecho desde... Desde juventud, como puede hacer cantautores Torrellano, talentos o la Mostra de teatro Oscar Martín, en combinación con los nuevos proyectos que ellos nos sugieran, como puede hacer el concurso de grafitis, que es de reciente creación, o, el, o, el, o la qué más, uh -huh. o diferentes, eh, diferentes actividades que a ellos les interesen. ¿Cómo es la población eh, juvenil en Elche? ¿De qué colectivo estamos hablando? Pues eh, nuestro rango de edad es de 12 a 30 años y dentro de ese rango de edad también hacemos disting, lo distinguimos en tres bloques diferentes porque las, los, las, eh, los puntos de interés de un joven de 12 años no son los mismos que uno de 28, con lo cual eh, cuando hacemos, por ejemplo, cuando hablamos de, de cosas como puede hacer... Eh, El concurso de el cine, la muestra de cinema Llove, pues hacemos diferentes tramos de edad para adaptarnos a, a la persona, ¿no? A los diferentes grupos de edad. Con lo cual, en el resto de actividades es un poco así, además de ser un intervalo muy amplio de 12 a 30, pero pues siempre las actividades que llevamos a cabo, pues lo, lo partimos para, para adaptar esas actividades a, a, al menos tres. De edad diferente. Supongo que habrán estudiado a la hora de elaborar ese plan de juventud tal, los datos que aporta ese colectivo de 12 a 30 años. Es, eh, es abultado en elche la mitad eh, tienen estudios superiores, bachillerato, la ESO solo. Eh, ¿Tienen datos eh, que puedan concluir de qué forma son los jóvenes ilicitanos? Claro, realmente el. el, el este borrador o este plan integral de juventud atiende a eso, a diferentes marcadores que han sido recogidos en base a las sugerencias, distinguiendo por tramos de edad, distinguiendo por eh, estudios académicos, distinguiendo entre hombres y mujeres, y todos esos marcadores son los que nos dan las pistas para saber cómo desarrollar las diferentes actividades. Pues, Margantón eh, no solo tiene que tener eh, garantizada la felicidad y la calidad del de la, de la, mundo cultural, que es mucho, sino también ahora de la población juvenil. Trabajo intenso el que se prepara de cara a los próximos meses para poner en marcha eh, la totalidad de las sugerencias que les llegan a la Concejalía de Juventud. Gracias por explicarnos este plan municipal. Gracias a vosotros.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 Een drama de honor, con un trapero empotrao, Hombre lobo en París, tenías el ganado, Se alinearon los antros, hubo un after y un después. El master de fin de agrado, reventó la olla Facha de caducidad, empresario muerto esquín, de tu gozo entre cuartadas, ansiolítrico y de y cerraron patriarcadas, activíctima, Pristina, gran fita actriz de reparto, activíctima, Pristina, divinas comedias de espanto, activíctima, Pristina, y por desamor al arte, de corazón, reformas para contarte y más formas carrinarte. Da te bagia so tera te bagia mito mera Hey, pataculo de mala siento en tu super barrio gloss brilletes tonida y vuelta gremio de consolación, el glosario del auditorio tu camuflaje heladizo demasiado bunkerkin Dispara con este terror, los de la Wat is er aan de hand? Wat unos de y Wat is er aan de de en morgen te convertiren. A ti, victima, pristina. Laat cicatrix de reparto. A ti, victima, pristina. Divina, comedias de esparto. A ti, victima, pristina. Y por desamor al arte, mejorarte, reformata, rejuntarte y más forma de arreglarte. Acti si Pristina, ya que actriz de reparto, activa Pristina, divina con medias desparto, activa víctima, Pristina, y por desamor al arte. De corate reformate a rejuntarte y más formas de arruinarte. Calo culta de la duna, utopías de peaje, viene el Uber de vendetta, viene el camello de ángel, con adverbio de ligar, no te des por eludida, que al final la vida te desprende. De freestyle con que se mira, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah de porarte de forma hasta recontarte más formas de arruinarte, activíctima, Prispina, transmita actriz de reparto, activíctima, Prispina, Civina con medias de espanto, activítima, Prispina, y por al arte, de por arte de forma hasta recontarte y más formas de arruinarte. Teleel Radio Marca.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 ...con Rosmar y Alonso... ...cuatro minutos para llegar... ...a las diez y media... ...y antes de la ronda... ...seguimos disfrutando de más música... ...por ejemplo... ...de la música del grupo colombiano... ...de folk Pop... ...Morat... ...esto es lo último... ...primeras veces... ...nuestro de equipaje... No es tan alto su is y todo siempre Het bueno las primeras veces, ya no somos Het pero belangrijk es como un juego. Siento cada is como nuevo, como son de Het primeras. Sé que no importa que se vaya el primer beso si aún nos queda una vida. Y aunque tú no me lo cuidas, voy a hacerte una canción que te emocione el último día, porque amar es mucho más que enamorarse. tiempo no podremos conservarlo todo sé que de eerste keer de algún modo cuando se terminen las primeras veces cuando las mariposas de eerste keer is voorbij. Wanneer de más de Sé que no importa que se vaya el primer beso si aún nos queda una vida en mí Y aunque tú no me lo pidas Voy a hacerte una canción que te emocione el primer destino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 te esperamos en SK Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en el César José Falcorta 41.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 Con Rosmarie Alonso Escuchamos ahora el tema de Michael Edenson e Iván Ferreiro De espaldas a mí Era mi mejor disfraz Pero ha llegado a ser Una piel artificial He llamado al ascenso Descende al filo de otra edad. Hasta el diez, hasta el seis, hasta el quinto año. A la pizza escolar, a mi amor en un mioc, donde no había máscaras, ni canas. La, la, la, la, la, la, la, la, mi garganta aprendió una forma de vivir desfartas a mi era solo una cuestión de saber Cuando reír, de saber aparentar, gajos de libertad, tapas de soledad, es lo que doy de sí, es lo que doy de mí. Oh. 30 años, sí. un bravo. Shut up, shut up Of simile achteraan, al colegio francés que junto a la estación de al invierno aquel die ik, die Shara Shara Shara 101.4 Telehelp Radio marca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 Italia. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues son las 10 y 35 minutos de la mañana y hemos llegado ya al tiempo de hacer un repaso de la actualidad, pero sobre todo saben que todos los martes y los viernes esperamos a esta hora aproximadamente esa actualización de los datos COVID por municipios que cuelga en la web de la estadística de la GVA. ...la Consellería de Sanidad. Salvador Campello, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. ¿Están colgados, están actualizados los datos? Están actualizados los datos y no son buenos. Lo que nos esperábamos, continúa subiendo la incidencia, continúa aumentando el número de contagios. Esta quinta ola empieza a asemejarse a la del verano pasado, al final del verano pasado, es decir, a la segunda, al final de la segunda ola. Con lo cual, pues sí, tenemos datos que no son buenos. Y es que entre el jueves y el domingo se notificaron en Elche hasta 195 nuevos casos. Eso significa que ha subido la incidencia hasta los 242. Estamos al borde del riesgo extremo. Saben qué riesgo es a partir de 250 y a partir de 250 es el riesgo extremo. Pues bien, estamos al borde del riesgo extremo. Estamos en 242. Lo bueno, no hay fallecidos de momento, pero, ojo, atención, porque hasta la semana pasada decíamos que todo eran contagios eh, que aunque sí que se notificaban, que sí subía la incidencia, que sí subía eh, el número de personas que tenían el virus, no se veía reflejado en los hospitales. Pues ya empieza a verse reflejado en los hospitales. Estamos muy lejos, por supuesto, de los datos que teníamos eh, en la tercera ola en, en enero y también de los datos que teníamos en el verano pasado, pero atención porque hay 15 personas que están ahora mismo ingresadas. Ayer eran eh, unas 12 personas ingresadas, hoy ya son 15 las personas ingresadas. Sigue habiendo tres personas en cuidados intensivos, una en el Hospital General y dos en el Hospital Dinalopo. son las mismas que ayer, pero ha aumentado, como decimos, ese número de personas ingresadas en los hospitales. Ahora mismo hay 10 eh, personas en el Hospital General, en general, una de ellas en la UCI y hay cinco personas en el Vinalopó, dos de ellas en la UCI. En total, como decimos, 15 personas ingresadas, datos que no teníamos la semana pasada. Para que se hagan una idea, el ritmo de contagio es tal que en los últimos 14 días hemos tenido más de 570 contagios en Elche. En los últimos 15 días, más de 500 personas se han contagiado en Elche. Es verdad que algunos de ellos eh, tienen ya la pauta completa de la vacunación, eh, saben que con la vacuna te puedes contagiar, pero tienes menor carga vírica, por tanto mmm, tus síntomas serán más leves y tendrás menos posibilidad de contagiar a otra persona. Es, ahora mismo es más seguro estar con alguien vacunado que estar con alguien con una PCR negativa, para hacernos una idea, así que hay que seguir vacunándonos, hay que seguir acudiendo a IFA a esos puntos de vacunación hoy están con los de 34 años y esperando ya a citar a los de 31-30 y a los menores de 29 así que eh, todos ellos están ahora a la espera de ser citados en la vacunación a final de esta semana la mitad de la población ilicitana la mitad de la población tendrá ya eh, eh, las dos, dos la pauta completa quiere decir de la vacunación Y bueno, esperamos que ese ritmo de 21.000 dosis a la semana siga aumentando y haga que cada vez más gente esté vacunada. Pues si quieren alcanzar los objetivos eh, propuestos por el presidente de la Generalitat de inmunizar a todos, el 9 de septiembre hay que correr. Mm -hmm. Y eso es lo que ayer la consellera de Sanidad y Vicente Marsa, Ana Barceló y Vicen Marsa, concretaron Y es que ya quieren empezar a vacunar a los estudiantes en agosto. Exactamente, porque quieren que cuando entren la segunda semana de septiembre a los institutos estén ya completamente vacunados todos los estudiantes de la ESO y de bachiller. No se ha hablado de primaria, pero también se entiende que irán justo después. Así que para ese inicio de curso esperan que... ...la ESO y Bachiller estén ya vacunados... ...veremos cómo ocurre durante este mes de agosto. Pues como ustedes han escuchado... ...la incidencia de la, del COVID ha subido en Elche... Eh, ...la vacunación se quiere acelerar... ...y parece que puede acelerarse... ...porque hay dosis suficientes... ...y ante estos datos... ...pues eh, tendremos eh, a las 11 de la mañana... ...aquí en este programa... ...a la directora de Salud Pública... Antonia Soriano, para preguntarle si realmente el trabajo de control de la pandemia está dando sus frutos, si se está frenando, qué pasa con los que se contagian con la pauta completa de la vacuna, con solo la primera dosis, y si definitivamente eh, hay transmisión comunitaria o no en el CHE, debido a la forma en que se han disparado los contagios en esos últimos 15 días, que acabas de decir, eh, Salva, que son 570 nuevos casos positivos registrados. Solo en el municipio de Elche, la Comunidad Valenciana los datos son mayores. Creo que la media de la Comunidad Valenciana es mayor a los 240 de incidencia en Elche. Éramos una de las mejores comunidades y ahora pues como se ha visto, no no estamos no estamos igual que Cataluña o Navarra o otras comunidades Castilla y León creo que son las tres con mayor incidencia Y con más ingresos en los hospitales y más ocupación de camas de críticos en la SUCI, pero eh, tampoco estamos en, eh, a la cola de las de menor incidencia. Exactamente. ...esto evidentemente afecta a la temporada turística... ...bien, esto es en cuanto a la pandemia... ...que volveremos a hablar no solo con eh, Antonia Soriano... ...sino también vamos a volver otra vez a traer... ...a uno de los expertos de pandemias, José Tuels... ...porque también hay que hablar de esos test de antígenos... ...que qué está pasando... ...porque parece que el Consejo de Ministros va por fin a El Consejo aprobar. de Ministros va a aprobar hoy que se pueda vender en farmacia... ...no se sabe todavía el precio... ...pero los expertos calculan que estarán entre los 3 y los 7 euros... A partir de, seguramente, el fin de semana se prevé que puedan empezar a llegar a algunas farmacias, no a todas, recuerden cuando las mascarillas ocurría lo mismo, que no estaba ya. en todos los sitios y que tardaron pues, un par de semanas, un mes, en que ya estuviese regulado el precio completamente de todas las mascarillas en todas las farmacias, pero bueno, de aquí a unas semanas podremos ver. Hoy tendremos notificación de ello en el Muy Consejo de Ministros. Es una noticia que estamos pendientes y a las once y media entrevistaremos a José Cuels para ver cómo funciona eso de los test. Anti, de antígenos. Salva, pero tenemos más. más tenemos más noticias eh, en, este clave, en este caso en clave de sucesos porque ayer conocimos el informe de los delitos en la ciudad de Elche del primer trimestre de este 2021 en el que se compara con el primer trimestre del 2020 y notamos los efectos del confinamiento. Notamos cómo una vez que eh, ya no hay ese confinamiento pues vuelve a aumentar ligeramente el número de delitos. Concretamente, Los robos en los domicilios y los hurtos son los que han subido en nuestra ciudad muy ligeramente, apenas un 10%, un 17% en el caso de los robos con fuerza en domicilios. Lo contamos aquí en Teleels, lo que estaba ocurriendo en el derramador concretamente mm. en esas casas de campo, pues se ve, se ve registrado en estos datos estadísticos que da el Ministerio del de Interior, baja el resto de delitos de sustracción de vehículos, de tráfico de drogas, las infracciones penales, incluso las riñas tumultuarias y los eh, homicidios que en este caso no ha habido. Pero atención, porque preocupa un dato, y es que han subido los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Concretamente, ha aumentado eh, casi el, un 100%, o sea, el doble, este caso de delitos que son pues, cualquier tipo de vejación, o de agresión sexual, no violación, porque las violaciones se contabilizan aparte y tenemos que lamentar que durante el primer trimestre del 2021 ha habido una violación en Elche. El año pasado no hubo ninguna en ese mismo periodo, así que preocupa ese aumento de los delitos contra libertad e inmunidad sexual. Eso sí, como decimos, pues, baja otro tipo de, de delitos. Y justo conocimos estos datos eh, que os facilita el Ministerio del Interior el mismo día en el que vimos a los 205 nuevos agentes de la Policía Nacional que ayer tomaron posesión de su cargo, como contamos aquí en este programa, en el paseo de la estación. Eh, todavía no se sabe exactamente el número de agentes que van a venir destinados a Elche, porque eh, estas tomas de posesiones se hacen por provincias. Uh -huh. Eh, por, por zonas de comandancia y en este caso pues, se eligió Elche para hacer ese acto de todos los policías de toda la provincia de Alicante Siempre se ha hablado de que oh, algo más de una treintena de esos agentes que se acaban de graduar ayer en Elche vendrían a la comisaría ilicitana. Veremos si llegan más. Ayer ni el Porque alcalde ni el concejal se de seguridad supieron, supieron poner una cifra exacta A, esa, a ese número de agentes. Pues lo preguntaremos. Y si la imagen del día idea. la hemos tenido, la hemos comentado durante toda la jornada en la calle Salvador, porque han comenzado ya las obras de derribo de almacenes Barreño, así que si pasan por la zona centro, recuerden que está cortado ese último trozo, mejor dicho, ese primer trozo de la calle Salvador, justo donde está almacenes Barreño, eh, así que si quieren acceder, por ejemplo, a la administración de loterías Campello, no lo pueden hacer. Por la calle hospital tienen que bajar a, a, desde la iglesia de Salvador y acceder ...por ahí, porque está cortado ese tramo de calle, por la complejidad de la obra... ...porque con una grúa están poco a poco tirando desde arriba eh, el forjado de ese edificio, ese antiguo edificio... ...para finalmente pues, eh, acabar en, en solar, porque como saben la propiedad pidió la licencia de derribo... ...y como no está catalogado dentro de edificios protegidos, pues la administración ha tenido que conceder la licencia... ...pese a las voces que pedían una y otra vez que se protegiera el edificio, no ha sido así... ...y tras muchos trámites burocráticos ha comenzado ese derribo. Pues ahora que hablas de la calle Salvador... Eh, ...tenemos que recordar que el, el programa Ten Recardes de esta semana... ...está precisamente dedicado a ese barrio... ...y pueden ustedes eh, ver cómo se ha transformado urbanísticamente... ...por completo, quizá es una de las calles que fue eje principal del comercio que más cambios ha sufrido en estos últimos eh, 30 años no pueden perderse ese programa que realizó a finales de la década de los 80 nuestro querido compañero actor y director teatral Xavier Rico en el barrio del Salvador no solo la calle sino todo el barrio Pues Por cierto muy... ahora que es nuevo a saber rico vamos a también a mandar un saludo a otro excompañero de esta casa fue director en el 91 ah, sí. 92 Y 93. Hablamos de Juanjo Cardenal. Ustedes lo conocerán también por ser la voz invisible de Saber y Ganar, quien hace las preguntas. Ahora será Lisenda Roca quien le sustituya tras su jubilación. Eso sí, hasta el 6 de agosto podremos seguir escuchándole en televisión. Desde aquí un saludo a Juanjo Cardenal. A nuestro querido ex compañero eh, Salva las previsiones para esta jornada. ¿Cuáles son? Pues estamos muy atentos porque el alcalde y el concejal de mantenimiento y modernización están presentando ya los nuevos juegos infantiles del parque municipal. Saben que se han sustituido, que llevan de obras más de tres meses en esa zona del Palomar. Hoy veremos esos nuevos juegos infantiles. Y la concejal de Mayores Pulibes se está presentando el concurso Recuerdos de Verano, del cual les informaremos aquí a la 1 en el 101.4 con Ana López y Manuel García y a las nueve y media en Tenerife. Pues muchísimas gracias y ya Hasta está dicho cuando vuelven las noticias. Sí, gracias, Alba. <risa> Hasta luego. Hasta luego y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos con cambio de sintonía para dar paso a nuestro compañero José Antonio González con la crónica del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, cuéntanos, José Antonio. Hola, buenos días. La actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por el último día de concentración en Algorfa. Para este martes está previsto un único entrenamiento por la mañana en las instalaciones de la finca Golf Resort desde las 9. A continuación, la expedición Verde regresará a tierras ilicitanas y mañana miércoles tendrá descanso antes de volver al trabajo el jueves con otra doble sesión de entrenamiento el técnico de Elche, Fran Escribá, valora así la pretemporada que está llevando a cabo su equipo cuando estamos ya inmersos en la tercera semana de trabajo. Eh, hasta ahora yo diría que todo satisfacción, estamos muy a gusto lógicamente esto se hace siempre un poquito largo porque hay muchas sesiones de entrenamiento, se descansa poco, pero bueno es lo que hay que pasar para luego llegar lo mejor posible, no ahora a la liga que aún queda, sino bueno al siguiente partido y seguir intentando mejorar para que cuando lleguen los Realmente importante estemos lo más cerca de estar a tope. Destacar que al equipo ya se ha unido el centrocampista Raúl Guti tras superar el COVID-19. El futbolista Maño dio positivo el pasado 5 de julio y ha estado 13 días en aislamiento, por lo que ha empezado la pretemporada con dos semanas de desventaja respecto a sus compañeros. El segundo amistoso de Leche será el sábado a partir de las 9 de la noche ante el Real Zaragoza en Pinatar Arena. Por otro lado, la Liga ya ha hecho oficial los horarios de la segunda jornada del campeonato. El conjunto franjiverde se medirá al Atlético de Madrid el domingo 22 de agosto a partir de las 7 y media de la tarde. Ese será el día y la hora en la que el Elche visitará la casa del actual campeón, el equipo del Cholo Simeone. El lunes de antes, el 16 de agosto, los de Fran Escriba se estrenarán ante el Athletic en el Martínez Valero. Por último, resaltar que el club balomano elchevisitelche.com de Joaquín Rocamora ya conoce el día y el escenario en el que va a disputar la Supercopa de España contra el Veravera. Vera. La final será el sábado 4 de septiembre en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. Las guerreras ilicitanas tratarán de conquistar el segundo título nacional para las vitrinas del club, tras alzarse con la Copa de la Reina la pasada temporada. Hasta luego.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 Muy buen día, los modelos meteorológicos confirman que a partir del jueves y hasta el sábado tendremos una irrupción de aire sahariano que va a disparar las temperaturas. ...durante esta madrugada cielos prácticamente despejados... ...continúan las noches tropicales... ...aquí en la estación meteorológica de Telaes ...la temperatura prácticamente no ha bajado de los 22 grados... ...23 grados de mínima en Torrellano, en La Marina... ...o 24 en Santa Pola y en Tabarca... ...por debajo de los 20 grados... solo en Derramador y Valverde... ...una mínima que ha rondado los 19 grados... ...para hoy estabilidad atmosférica... ...con predominio en cielos despejados... ...por la mañana apenas veremos algunas nubes aisladas...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 Mañana nos aproximaremos a los 32 grados, una mínima prevista para esta madrugada en torno a los 23 grados. Y entre jueves, viernes y sábado estará con nosotros la masa de aire tropical continental para dejarnos temperaturas mucho más elevadas. El viento seguirá soplando de componente marítima, aportará humedad, esto se va a traducir en sensación térmica de bochorno. Para el jueves alcanzaremos una temperatura máxima ambiental de 33 grados, viernes-sábado rozaremos los 34, pero la temperatura de sensación térmica, la que realmente percibe el cuerpo humano, va a rondar los 40 grados. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Nos acercamos a las 11 de la mañana y antes de hablar con la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, sobre la evolución de esta pandemia en Elche, una vez hemos conocido la actualización de los datos y la tasa de incidencia que sigue en aumento, vamos a disfrutar de la música de hoy con Mala Rodríguez y Fue el Fandango. Ik voel me te ver weg. Ik voel mi pecho suelta weg. Ik voel la luz de mi cielo la me me da calma. weg. Ik Salúa, no puedo dejar de mirarte. Eso no se mueve, dime mamá, no eve, tu querer no puedes, querer a como yo un solo candele. Viéndome las vendas de nague yo tengo de tú, si no va quedarme, ya me quiero yo. Ni penitente ni penitencia, una mira y no vale nada y pastí morir en morir. Pa mí morir en morir. La sensación, créetame, mi cuerpo la siento, la guardo al aan mi cuerpo la siento la guardo mi dentro de mí Esa niña camina sin miedo, esa rabia que crece por dentro, esos ojos queman como fuego, en la pureza, en la pureza, esa niña camina sin miedo, esa rabia que crece por dentro, esos ojos queman como fuego, en la pureza, en la pureza. Oh. No hay, no ahora me toca la ropa calla cuando toca más de boca, como la loca, eso lo que toca al caballo, sudateneta toda la fuerza, enseña boca tira para la calle, acaba rota sacar la basura de sí, ahora me toca a mí. Hou je vast, hou je vast, hou je vast. ahora je vast, hou je vast, hou je vast. Houd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 ...con Rosmaria Alonso... ...tres minutos para llegar... ...a las once en punto de la mañana... ...la glorieta continúa hasta la una... ...del mediodía... ...y después de escuchar a Mala Rodríguez... ...con fue el fandango... ...ahora le toca a Vanessa Martín... ...quien... ...no hay que cuidar de ella, desde luego... Ik weet wat ik moet doen. lo que hacer no compitas terugkom, ser lo mejor, ni quien más me dejó su Als revuelta en el fondo del Als piel, terugkom, ik terug. Als ik terugkom, kom ik terug. Als ik ik terug. Als ik terugkom, kom ik terug. Als ik Siento que me voy tampoco a poco, voy dejando restos de quien soy, que firmándole la novedad mi contrato fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir. Yo también te perdí. Mm. que el viento responde del camino he aprendido a decir que lo más natural es lo que nos esconde Poco a poco, voy dejando restos de quien soy, que filmando de la novedad mi contrato fatal de la muza inmortal que me ataastra a vivir, yo también te pedí. Die, Siento que me voy tan poco a poco. Voy dejando restos de soy. Mi contrato fatal de la musa inmortal que me la Yo también te perdí. Mi contrato fatal de la musa. Mi contrato fatal. Mi contrato fatal de la Contrato fatal de la moza eh mi contrato fatal mi contrato fatal de la moza eh eh Radio Marca 101.4 La Radio de Elche la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 ...con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado al ecuador de nuestro programa La Glorieta... ...a las nueve entrevistamos, nueve y media entrevistamos... ...a uno de los investigadores más destacados... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...quien va a recibir este año la placa de honor... ...de la Asociación Española de Científicos... ...él es el catedrático José Ángel Pérez... ...y además especialista... ...en la tecnología de los alimentos... ...y hemos continuado también entrevistando... ...a la Concejal de Juventud, Marga Antón... ...por ese plan municipal que se presentó el pasado viernes... ...y que el Ayuntamiento, con el que el Ayuntamiento... ...pretende dar respuesta a todas las necesidades... ...del colectivo de jóvenes de Elche... ...de las personas entre 12 y 30 años... Y ahora en esta, después de la ronda de noticias, en esta segunda parte del programa La Glorieta que durará hasta la una del mediodía, tendremos, eh, in estamos intentando contactar con la directora de salud pública Antonia Soriano para saber cómo va el trabajo de rastreadores, el trabajo para controlar los contagios que se han disparado. Ya vamos eh, por 242 casos acumulados por cada 100.000 habitantes Una tasa que se acerca ya muy, eh, demasiado deprisa a la zona de alto riesgo, a la incidencia de mayor riesgo. 242 casos que se ve reflejada también en un aumento de ingresos hospitalarios. Después también hablaremos con el epidemiólogo José Tuels sobre eh, la venta de los test de antígenos que el Consejo de Ministros va a autorizar hoy en su reunión de los martes en las farmacias. Veremos qué ventajas eh, y cómo funcionan. Y terminaremos las entrevistas con el presidente de la Fundación Salud Infantil, Fernando Vargas, por ese convenio firmado con el Hospital Vinalopó para también llevar allí a la unidad de neonatos pues, eh, los servicios de atención temprana. Y continuaremos el programa La Glorieta pues, leyendo esas ofertas de empleo que actualizamos de lunes a viernes en nuestra página web teleelch.es Estos son los contenidos, les invitamos a que se queden en las próximas dos horas aquí en el programa La Glorieta no es el programa entre amigos porque saben ustedes que la próxima semana ya vuelve Rosa Lucas con su programa después de sus vacaciones ahora vamos a disfrutar de la música pero nos vamos del pa de la actualidad nos vamos al pasado, a recordar a Betty Mesiego Me Me que con su canción consiguió representar a España en el festival de Eurovisión en la década de los 70 y consiguió un destacado segundo puesto paseando sola en mi ciudad yo sentí que un canto me llegaba me acerqué con tempelo aun nos niegas un me dijo no quieres tu voz cansada ya verás que si tienes bien el corazón Quisera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo poder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 con Rosmar y Alonso. Diez minutos pasan de las once de la mañana y recordamos, seguimos en el pasado en cuanto a la música se refiere para recordar a Pérez Prado con su mambo Lupita. <risa>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 <muchas> Baby, the Saria, but on no me I don't down on says, Cassie, What if I flipped our whole world upside down now? We know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería Si tú con esa hoquita ya me tienes en boba, yo te Pero no me dices que si. que que que A tú no me dices que si. que que que A tú no me dices que sí, que que aan ik que sí, que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow en natural, yo te quiero así tal cual, flow bien natural, yo te quiero así tal cual, flow bien natural, yo te quiero así tal cual, flow natural, Wat een mooie dag. Wat yo te pero no me dices que sí, que sí que sí que sí, que sí, que sí que sí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 Con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana y nosotros, mientras intentamos eh, contactar con Antonia Soriano, vamos a disfrutar de más música de la que han formado Marwan y Dani Fernández, se han unido para cantarnos aquello de La reina del Jaguar ¿Supiste claramente? Estaba ante un hombre destruido, me va a la mano ser, me engancho fácilmente, historias que jamás te me sentido. Si tú eres como, como yo, ven de dormido. La ciudad hem in de rug. Ik ben de del van de jaren. Hoy no vas a dormir niet noche is. Borracha por de jaren die su piso alquilado de a die niet el poder En mí Por accidente, saltando por los puentes, jugando a lo imposible y lo prohibido. No juez querer me dijo de repente. Vuelvarte siguiente sin motivo. Se fue dejando medias al destino, rompimos la ciudad, quemamos de mí, soy la reina del Yaver de Bilbo no vas a dormir, la noche nos sigo, una cabo morir. En su piezer ik daar door, dat het voor de din. En tien jaar later, zitten we in het vernis. Ik wilde je ontmoeten, ik wilde je ontmoeten. Que Volvamos a empezar. Vinde otra para mí. Rompimos la ciudad. Llamamos el Belie. Soy la reina del Jager. Me dijo: Y no vas a dormir. Rompimos la ciudad. Quemamos ik soy la reina de beste. Ik ben de beste. Ik de beste. Ik ben de beste. Ik de 101.4 los gatos para y la luna pies en piso de atocha el porvenir 101.4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 Pues son las 11 y 23 minutos de la mañana y vamos a hablar de la pandemia. Ya lo saben ustedes, lo hemos dado a conocer hace media hora, hemos eh, visto que la incidencia de los contagios en el Che se ha disparado, al igual que en el resto de la comunidad valenciana o del país. Aunque los hospitales no registren una carga elevada de ingresos, de momento los centros de salud mmm, sí que son los que más saturados van sobre todo el Departamento de Salud Pública, donde trabajan para evitar esa transmisión comunitaria. Hoy entrevistamos a Antonia Soriano, directora de Salud Pública de ambos departamentos de Elche, del General y Vinalopó. Muy buenos días, Antonia. Buenos días. Bien, le agradezco que nos haya hecho este hueco, sé que se trabaja y mucho, sobre todo ahora en esta quinta ola. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, eh, era de esperar en cuanto que la única base que tenemos, que son las medidas restrictivas, aparte de la vacunación, por supuesto, eh, dejan de estar vigentes y, y parece como que teníamos todos muchas ganas de, de salir y de, y de socializar, ¿no? Entonces, esa ha sido pues, fundamentalmente la causa de que ahora estemos donde estamos. Bien, ¿y cuál es la situación actual a fecha de hoy? Hemos dado una incidencia de 242 casos, pero ¿cómo se traduce esto en los hospitales? ¿Cómo están? Bueno, los hospitales afortunadamente no tienen nada que ver con, con, la, con la ola, o sea, con el, cuando estuvimos en febrero y en marzo y en abril, que sí, estaban desbordados ahora mismo. En el hospital general tenemos nueve personas en planta y una en UCI. No es mucho, pero ya va poquito a poco va subiendo. Y en el hospital Vinalopó eh, me, me han informado hoy que hay tres personas en planta y dos en UCI. O sea, que seguimos teniendo personas en, en, en UCI y personas hospitalizadas. Y cada vez más jóvenes, eh, 42. O sea, que, que realmente ya no son las personas mayores solamente las que van a UCI. Las personas mayores, afortunadamente, están eh, protegidas y, y bueno, eh, no son, no son lo, la mayor parte de los ingresos. Pero sí que la, con edades más jóvenes y tenemos el problema de que ya están ingresando también. Ese es un problema. Eh, los ingresos son todavía pocos, eh, pero eh, ha comentado que son jóvenes, no como en las anteriores olas. ¿Y hay vacunados? ¿Hay ingresados eh, gente que se ha vacunado con las dos o bueno, con una dosis? Eh, ahora mismo creo que tiene una dosis, no tengo toda la información, pero vamos, que sí que ha habido eh, personas ingresadas, al menos con una dosis de vacuna. Eh, ¿Esto qué significa cuando eh, la vacuna con una dosis es mucho menos eficaz que con dos dosis? Eso lo usted, sí, bueno, ustedes lo están notando. Vamos, no es que sea menos eficaz. O sea, la vacuna se pone en dos dosis, no porque has dicho, por, eh, se pone dos dosis, porque la inmunidad para tener la inmunidad completa es necesario que hayan dos dosis. Con una primera dosis, eh, digamos que tenemos una, una cierta inmunidad, tenemos una protección de enfermedad grave, sobre todo cuando han pasado al menos 14 días, pero no eh, muchas veces eh, el problema es que cuando se pone la vacuna eh, a, eh, enseguida a lo mejor se adquiere o ya se está, o, o está incubando, con lo cual la protección que hay no es la que, la que hay cuando ya se han puesto dos vacunas, dos dosis y pasan 14 días de la segunda dosis. Entonces, no estamos protegidos hasta que vamos, completamente y siempre hay un margen también ...de, de pues, fallos de inmunidad o, en fin, que nos podemos contagiar, pero generalmente no con enfermedad grave. Eh, un margen eh, de, de, o sea, completamente vacunados, somos 14 días o 21 días, según el tipo de vacuna, después de la segunda dosis. Eso es importante saberlo, Antonia. Y se habla también de una tercera dosis para los que ya tienen la pauta, la pauta completa... Eh, ...esa tercera dosis de Moderna o de Pfizer... ...no sé en qué vacuna hay una tercera dosis... No, está ya no, todavía no, no está anunciada... ...no, no, no está en el eso, calendario. Eso no, eso no está ni en el calendario... ...ni siquiera la OMS eh, ha dicho todavía nada al respecto... ...o sea que eso es una cosa que se ha comentado... ...pero no hay ningún... ...todavía hay que tener en cuenta... ...que realmente se están haciendo estudios... ...de las personas vacunadas... Eh, el, ...el tiempo de duración de la inmunidad... ...pero todavía no tenemos... ...suficiente tiempo para saber cuánto tiempo dure esa inmunidad... ...esperemos que dure bastante tiempo y que no haya que poner más dosis... ...pero bueno, esto todavía está muy, muy en, en investigación. Y en cuanto al trabajo que ustedes realizan... ...los centros de salud, ¿cómo se encuentran? ¿Tienen suficientes rastreadores eh, o cómo está yendo el control... De, esta, ...de los contagios en esta quinta ola aquí en Elche? Vamos a ver, nosotros tenemos muchos rastreadores... ...tenemos bastantes rastreadores... Lo que ocurre es que esto no es infinito. Eso ya, ya nos pasó con, con la, en enero o febrero, eh, que realmente la, la cantidad de, de casos llega a ser tal que es inmanejable, ni aun con el apoyo del ejército que ya se ha contratado. O sea, el ejército ya está no contratado, perdón. Ya se han ha activado la, los restadores del ejército. Eh, ahora mismo nosotros todavía no hemos necesitado el apoyo externo, lo estamos manejando nosotros, pero con mucho trabajo, mucha gente y, y echando muchas horas. Entonces, es, es algo que, si esto sigue subiendo, pues llegará un momento que tendremos que, que echar mano de, de, de los rastradores del Ejército y de otros rastreadores que la Dirección General de Salud Pública ha puesto en, en Valencia, para apoyo del resto de, de centros de salud pública que necesitemos, cuyas con, con, con nuestros recursos solo no podamos atenderlos. De momento lo estamos atendiendo, pero sí si empezamos a notar, sobre todo a la hora de llamar contactos, porque el problema es que un caso… Eh, en este momento tiene mucha interacción social, con lo cual no tiene cinco contactos. A veces tienen 48 o 50 y eso, eso no se puede manejar con muchos recursos que tengan Entonces, es muy difícil. La gente, eh, luego los problemas cuando los llamamos, porque no nos hacen caso. O sea, es muy importante saber que cuando te llaman porque eres contacto estrecho, tienes que respetar los diez días de aislamiento, independientemente del resultado de, de la PCR. Y eso es muy difícil de... de de convencer a la gente. Entonces, perdemos mucho tiempo en intentar convencer. Y, y es, es, es, llega un momento que, claro, eso te desborda. Si esto sigue eh, aumentando. De momento lo llevamos bien, vamos, eh, tenemos suficientes recursos, pero por supuesto, si esto sigue aumentando, pues habrá que echar mano de, de lo restado del ejército y hasta donde lleguemos... claro. Esa indisciplina, es el no hacer caso a ustedes cuando dicen que hay que aislarse. Eso eh, han notado que hay mucha más insumisión ahora que antes porque estamos en verano y porque los contactos es como no les va en ellos y también porque hay otra, otro elemento nuevo en esta quinta ola y es que eh, los contactos pueden tener las dos eh, dosis de la vacuna o estar vacunados con la pauta completa. Eh, ¿Qué protocolo es el que se tiene que seguir con los contactos estrechos de positivos? Muy bien. Hay una estrategia del, del Ministerio de Sanidad, que es para todos, ¿vale? Entonces, cuando una persona está completamente vacunada, con las dos dosis, con el tiempo suficiente, completamente vacunada con la inmunidad completa, no tiene que hacer el tratamiento. Pero es muy importante saber que no es que pueda hacer vida normal, porque puede haberse contagiado y contagiar a otros. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona con tacto estrecho, ya completamente vacunada, es eh, no tiene que hacer el tratamiento, pero sí... Eh, ...limitar su vida social, la interacción social... desacenar, desacomer comer... ...y cuando sale de casa pues eh, llevar sus medidas... ...extremar las medidas higiénicas... ...usar la mascarilla, el eh, rada de manos, todo... ...o sea, intentar evitar que... ...porque él puede ser portador... ...y, él, y muchas veces nos pasa que entienden... ...que el no relacionamiento fue una vida normal... ...se han ido de viaje, se han ido a cenar... ...y entonces son positivos y tenemos a su vez que aislar a otros. Es muy importante que eh, las personas aún vacunadas eh, lleven, sigan llevando las medidas, porque pueden contagiarse y contagiar a otros. Y las personas que no están vacunadas y que han dado, por ejemplo, PCR negativa, el resultado de una PCR negativa, no un test, eh, ¿deben guardar cuarentena? ¿Deben estar aislados? Sí. Perdón, cuarentena, no, aislados. Sí, si son, si son contactos estrechos, tienen que estar aislados los, los diez días, aunque su PCR ya sea negativa. Es muy importante. Es la única arma que tenemos de contención del virus. De hecho, eh, cuando estaba, había menos casos, era, la contención era lo, lo, que, lo que era más importante. Ha llegado un momento en que esa contención no ha funcionado porque ha habido mucha más vida social, eh, sobre todo los, los, no, no queremos traer la culpa a los jóvenes. Los jóvenes y los, no menos, y los menos jóvenes que no están vacunados han tenido mucha interacción y ahora también los padres de esos jóvenes también se están contagiando, que a lo mejor solamente llevan una dosis de vacuna. Entonces, estamos ahí en una situación en la que hay que aguantar un poco más, porque se supone que después del verano el, el, la vacunación va a llegar a mucha más gente y la, y la inmunidad de rebaño que se llama, va a ser mayor, con lo cual eh, no damos lugar a que las cepas, a que hayan nuevas cepas. Las variantes están y es un problema que cuanto más casos hay, más facilidad le damos al virus. Personas con, con tantos estrechos no vacunadas tienen que hacer el aislamiento 10 días a pesar de que su PCR sea negativa. ¿Y en el CHE, en los casos que ustedes tienen rastreados y contabilizados e ingresados, qué variante es la que predomina? Tenemos un poco de todo. Eh, ya, ya sabemos que ahora mismo la, la variante delta está ganando terreno. no, no es no, vamos Todavía está un 50 un 60, pero está ganando terreno. Es muy contagiosa, eh, la transmisión es muy rápida y, y eso, desde luego, hace que, que vaya desplazando a las otras. Y, y lo que hay que hacer es no dar lugar ni, ni a que ésta se expanda de esta forma que, que estoy diciendo, cuando eh, son contactos estrechos, respetando el aislamiento. Y eh, procurando que, porque cuanto más casos hay, más facilidad hay para que exista otra variante. Y no sabemos esa variante cómo va a ser. Ya. ¿Y eh, en Elche hay transmisión comunitaria? Con 242 eh, tasas sí. de incidencia, ¿tenemos transmisión comunitaria? Sí, sí, ya tenemos transmisión comunitaria porque realmente hay algunos casos eh, que muchas veces la gente no se acuerda o no, te, o no sabe... Eh, Explicarte dónde ha estado, o para ver la trazabilidad, pues hay algunos casos que sí se escapan de trazabilidad, con lo cual, con lo cual, pues claro que tenemos transmisión comunitaria. Porque es que, vamos a ver, es, esto es una, una gota de, de agua que se expande. Una persona que está en una cena con 20 personas, a su vez, está con los contactos de esas 20 personas. Entonces, eh, esto, eh, si hay un positivo, a esas 20 personas puede haberlas contagiado, y a esas 20 personas, a su vez, cada uno puede haber estado con otras 20. Con lo cual, es exponencial. Eh, ¿Tenemos una transmisión? Sí, claro. Bien, pues el mayor consejo. Es, tenemos transmisión comunitaria, una tasa de incidencia que va creciendo, ingresos que van en aumento a cuenta gotas, la vacunación evidentemente se está acelerando. Antonia Soriano, ¿es importante que haya toque de queda en Elche? Eh, vamos a ver, de momento no está previsto, ¿vale? Eh, las los personas que trabajamos en salud pública y de atención primaria, que también están bastante sobrepasados, bastante ocupados, digamos, eh, lo que queremos es que no, no poder controlar esos casos. Pero nosotros no, tenemos, no, no, no somos quien hace las medidas, entonces se estudia no solamente el número de casos, sino eh, otra serie de parámetros, quien acepta, cómo se acepta, ocupación de hospitales y, y bueno, pues eh, se decide… ...por el organo por correspondiente, si ha un otro que de queda. Nosotros no, no, no somos quien lo decimos. ¿Consejos para poner fin a esta entrevista? Pues eh, el principal es hacer caso a, a, lo, a cuando le llaman, que si es un contacto, eh, respetar el aislamiento... ...limitar las interacciones sociales. Eh, si una cena en vez de 20 son 10, mucho mejor, aunque ya está limitado, pero nos seguimos, nos seguimos encontrando... Con, con muchas, eh, muchas digamos, eh, interacciones sociales, ¿vale? que muchas veces no te lo cuentan, pues porque, en fin, pero lo sacamos, ¿eh? al final lo sacamos. Y bueno, seguir llevando las medidas porque falta muy poco y la vacunación se va a acelerar. Esta semana hay 30.000 personas citadas en, en IFA, con lo cual es un empujón bastante grande. La semana que viene, según nos han informado, se va a empezar con la vacunación de 20 a 29 años y esperamos que, que llegue a todo el mundo. Y que todo el mundo, por supuesto, que, que, que, se, que, se, que se convenza que cualquier vacuna es mejor que ninguna. Pues sí, muchísimas gracias sobre todo por ese trabajo que realizan para controlar esta pandemia y sobre todo la quinta ola, gracias. Muchas gracias a ustedes por su difusión y por la colaboración que nos, nos prestan. Buenas llave.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 Son las 11 y 39 minutos de la mañana y seguimos hablando de la pandemia porque además de las mascarillas y de cumplir con las normas de prevención, una también de las herramientas más efectivas para evitar los contagios por COVID son los test de detección. El Consejo de Ministros precisamente parece que hoy dará luz verde a la venta en farmacias de test de antígenos para saber... ¿Por qué se ha tardado tanto en autorizar su venta? ¿Y qué son estos test de antígenos? ¿Y qué debemos hacer si damos positivo? Pues tenemos con nosotros al epidemiólogo José Tuells, habitual en este programa de radio, por su vasto conocimiento sobre las pandemias. Muy buenos días, señor Tuels. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿qué es esto de los test de antígenos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué el Consejo de Ministros tiene que aprobar, autorizar la venta en farmacias de los test de antígenos? Primero eso, ¿por qué el Gobierno y no, y no antes? ¿Por qué ahora y no antes? Bien, eh, yo creo que por, no ha habido una razón eh, epidemiológica que lo justifique, ha sido más bien de estrategia de manejo de la pandemia. Es decir, eh, si esto... Se hubiera eh, mm, permitido hace un año, eh, pues se hubieran colapsado los centros, de, los, los centros de primaria, en fin, con personas diciendo tengo el test positivo, no lo tengo positivo, en fin, ¿no? con, hubiera, hubiera supuesto un caos eh, epidemiológico. ¿no? Ahora eh, la situación es distinta, eh, aunque bien la variable delta está produciendo. En muchos casos, aunque poco graves, y, y yo creo que, que es una medida, eh, pues, para, para de alguna manera hacer que las personas tengan un, un poco más de tranquilidad. Es decir, uno se puede autotestar si lo hace bien, si lo hace bien, se puede autotestar en casa y saber si en ese momento, pues, está padeciendo o no la, la, la, la, la COVID, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no se ha hecho antes? Pues por razones eh, de manejo de la pandemia. Eh, ¿Por qué se hace ahora? Pues porque ahora se cree que eh, pues puede incluso ayudar a que personas que sean eh, más concienciadas se eh, lo hagan y se queden en casa y, y, y de alguna manera pues, eh, se evite propagar más casos. Incluso para la tranquilidad de algunas personas que tienen algún síntoma, que tienen a lo fiebre o que han estado en contacto con alguien o que tienen tos, o, bueno, pues uno va a la farmacia, compra el test, se lo hace, insisto, hay que hacérselo bien y, y entonces pues se queda tranquilo si sale negativo. Vale. ¿Que ¿Puede haber pasos negativos? Pues pueden pasar muchas cosas, supongo que ahora me preguntará por sí, eso. Sí, sí, efectivamente. Vamos a, vamos a centrarnos entonces en estos test de antígenos. ¿Cómo funcionan? Bien, esto eh, es muy sencillo, obvio. se toma una muestra, hay de dos tipos, como usted sabe, eh, uno de, de las formas es tomar una muestra con un pinchazo en un dedo, simplemente se toma una, una gota de sangre y se pone en un pequeño eh, kit y se espera unos 10 minutos y entonces se dice si eh, es positivo o negativo el test eh, incluso te puede decir, si el test eh, te dice, eh, vamos, si, si cambia de color, es, es muy sencillo de interpretar, pues eh, sale el test positivo y entonces, bueno, pues eso quiere decir que tienes antígenos y entonces eso quiere decir que puedes estar enfermo en ese momento. Eh, la misma, el mismo test también se va a vender en forma de eh, introducción por la nariz, Y, y bueno, es un bastoncillo que, que se mete dentro de la fosa nasal y que eh, hay que sacarlo, eh, removerlo, colocarlo en un aparatito que, y se tiene, eh, pues se hace lo, el, el mismo procedimiento pero en vez de tomar la muestra de sangre pues se toma directamente de, del fondo de la fosa nasal uh -huh. y bueno, y aparece lo mismo ...aparece un... ...siempre aparece una línea de test... ...o, o sea, en, en el pequeño kit aparece una línea... ...que es una línea que se pone de color... Y, ...y es la línea T... ...esa línea se pone de color... ...y eso quiere decir que el test... ...está activo, está bien... ...y luego hay que esperar a que la a ...una línea que está a unos dos centímetros... ...que es la línea C... ...o la línea de control... ...se ponga o no... ...en diez minutos de color... ...si no se pone de color es negativo... Si se pone de color, en el caso del, de la muestra de la toma de sangre, si se pone de color rojo, pues quiere decir que es positivo y quiere decir que en ese momento pues puedes estar infectado vale. por, por COVID. Vale. Entonces, ¿qué miden, eh, ¿qué miden estos test? Eh, ¿Para saber eh, eh, el virus? Pues mire, eh, ¿qué mire, mire, mire lo que identifican. Eh, esto es un test de autodiagnóstico. Pues como el test del embarazo o como el test de la glucemia. Eh, algo parecido a esto. Eh, entonces, eh, antes se podían comprar, pero tenían que ser bajo receta médica. Entonces, bueno, pues normalmente se hacían en los, en los centros de salud. Eh, entonces, bueno, lo que te dice es que si tienes en ese momento eh, si estás o no estás eh, enfermo de, por COVID. Eso es lo que te dice. ¿no? Vale. No, entonces, no te, bueno, no te pues... da más información. No te dice si, por ejemplo, ¿Tienes anticuerpos? ¿Y no. ¿Si lo has pasado? No. Nada. No. Te no. dice si, si estás o no estás intentado. Vale. Y como no hay receta médica, se va a poder eh, comprar cuando quieras y bajo tu responsabilidad. Si das positivo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Llamar a tu médico de cabecera? Eh... Efectivamente. Efectivamente. No es más que. Eh, eh, no es más que una. ...es entonces cuando llamas a tu médico de cabecera... ¿no? Eh, eh, ...en fin, eh, llamas a tu médico de cabecera... ...y él te dice lo que, lo que, tienes, que, lo que, lo que tienes que hacer... ¿no? Eh, ...entonces, eh, en resumen, en resume, eh, son útiles para comprobar... ...si en ese momento eh, estás o no estás infectado has podido o no, eh, el, el virus puede estar activo eh, y, mm, y entonces pues te da una pista para quedarte tú tranquilo o yeah. en caso de que te salga positivo pues acudir a tu médico de cabecera y que éste te diga si, eh, si tienes o no uh, que hacer algo, quedarte en casa, eh, hacerte una PCR en algún momento o algo así vale. eso es lo que hay que hacer Ven. nunca nunca es simplemente para eh, simplemente eh, sirve pues para tener una una para quitarte un poco de incertidumbre y si sospechas que has podido estar en, mm. con, con en contacto con alguien y demás no pero por ejemplo no tiene validez legal para poder de, por ejemplo sí. viajar Yeah. No puedes viajar con diciendo, me he hecho un test en casa que me ha salido positivo o negativo en este caso, ¿no? Mm. No puedes, no puedes, yeah. no puedes viajar. Sí. No tiene ninguna, yeah. es decir, eh, eh, validez porque lo validez pues, para viajar o para... Ya, lógico. Eh, eh, es tipo. más para la tranquilidad de uno mismo. Pero tú el, sí, es sí. importante saber cuándo hay que hacerlo. Usted ha dicho cuando tengamos los primeros síntomas, pero ¿y si nos bueno, dicen sí, que el, hemos el, estado el, el, es en que, contacto con, con algún positivo? ¿Es importante hacerlo, pero cuándo? ¿El primer no, día, no, el momento, segundo? Esto, no, no, no. Los, los test, eh, los test eh, normalmente se hacen, deben hacerse, para eh, si has tenido, por ejemplo, contacto con una persona eh, los test de antígenos hay que hacerlos ahí, al menos al tercer día después de haber tenido ese contacto el mismo día no te da el resultado tú no te infectas de golpe ¿no? uh -huh. eh, entonces hay que pasar tres o cuatro días para que el virus se reproduzca en el organismo y entonces eh, entonces puedas estar infectado eh, y entonces han de pasar cuatro días después de que has tenido un contacto. Eh, lo mejor es entre el cuarto y el quinto día, ¿no? Eh, y entonces dice, ah pues mira, tuve un contacto pues, pero, pero es negativo, eh, bueno pues es que me quedo más tranquilo. Sigue vigilándote, a lo mejor si quieres, al día que hace ocho o diez te lo vuelves a hacer, y si te vuelve a salir negativo, pues es que no estás infectado. Uh -huh. Eso es en, en el caso de que tengas Un contacto con algún positivo Y en el caso de sí. que empieces a, por ejemplo, a tener Síntomas de COVID Resfriado, dolor de cabeza, malestar ¿Es bueno hacértelo? Bueno, lo que te, si te haces un test Pues lo que te debe de confirmar eh, Lo que te debe de confirmar Es mm, Que estás infectado eh, o no, no Claro Entonces si, si, si, si, si te lo haces eh, Una vez que sea, o decir, que, que, que tiene síntomas y demás, lo más normal es que te, que te salga positivo, y lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa, decirlo eh, a tu médico de cabecera y esperar unos días hasta tanto, eh, es decir, pues, hacer una cuarentena si ha sido por un contacto, si ya tienes síntomas, pues te tienes que hacer un aislamiento, que okay. es quedarse en casa, pero... ...uno en el caso de que has tenido contacto... ...en el segundo caso es cuando estás enfermo... Y, ...y esperar unos días y hacerte después una PCR... ...para comprobar que ya no estás enfermo. Bien, ¿usted considera que esto es una herramienta eficaz?... ...deberíamos comprarlos? Eh, bueno, mmm, eh, una, ha, han sido muy debatidos, han sido muy debatidos... Eh, ...en España se utilizaron hace un año en una gran muestra nacional... Eh, que realizó el Instituto de Salud Carlos III y donde se estimó en aquel momento que la prevalencia de infección en España era de un, al, entre un 3 y un 5 o 6% según las regiones. Es decir, las regiones eh, tipo Madrid o Barcelona, donde más casos había habido, eh, esas personas, ahí había un 6% de población eh, infectada o que había pasado la, la, la enfermedad, ¿no? Eh, en el caso de la provincia de Alicante era un 3% eh, en ese estudio nacional. Nosotros hicimos aquí en la Universidad de Alicante un estudio a, a profesores, y personal y estudiantes de la universidad y obtuvimos unos resultados muy parecidos y están ya publicados y demás. Unos resultados muy parecidos. Eso nos daba una imagen, una foto de lo que era la infección en aquel momento. Estoy hablando de hace un año. Uh -huh. Cuando, eh, y los resultados en la, para, para este, estas personas que eran de la universidad, pero en fin, en la Universidad de Cante y gente de, sobre todo, de toda la provincia, pues eran muy parecidos, eran de un 3%. Esto indicaba que un 3% de personas habían pasado la infección por coronavirus. Eh, si hoy repitiéramos eso de una manera poblacional, es decir, como hicimos nosotros o como hizo el Instituto de Salud Carlos III, pues te da una imagen de cómo está de repartida la infección en la población. Por tanto, para eh, estudios epidemiológicos, para estudios de, que puede hacer el ministerio la universidad, en fin, eh, para, para darse cuenta o una idea de, de manera... Eh, Cuántas personas están o han estado infectadas en una determinada población, ya sea una provincia, una comunidad autónoma o un país, pues pueden ser de utilidad, porque con una muestra de 1.500 o 2.000 que hagas, pues bien, bien, bien seleccionada la muestra, pues tienes una idea de lo que, de cómo está la situación en ese momento. Para el uso individual, pues, eh, pues, eh, puede, eh, tiene una utilidad eh, un poco menor, porque al final tienes a ca que acabar yendo al médico. Sí que te, te, te sirve para perder un poco de miedo, para tener menos incertidumbre, para, eh, pues, eh, pues si tienes una duda, una sospecha, eh, te, pues, pues te, lo, te lo haces y te quedas tranquilo. Eh, hace un año, eh, cuando hicimos ese estudio, mmm, El, el, el, había muchas personas que, que habían tenido un contacto y demás y acudían a centros privados y, y pagaban fin, acudían a su médico de cabecera y a lo mejor si le decía no tienes que esperar no es importante tal pues acudían a centros privados donde ya se los hacían no uh -huh. aunque se pagaban unos precios un poco desorbitados no uh -huh. eh, y las personas pues con eso pues adquirían un poco de tranquilidad ahora eh, por una por un Un precio de alrededor de 10 euros, euro arriba, euro, euro abajo, si tienes la sospecha y sabes hacerlo, que tampoco se necesita ser un genio para poder hacerlo. El hacer del te... pinchazo el test, en el no, dedo si parece que, que es más fácil ese test que el del bastoncillo. Sí, es más fácil, es más fácil porque hemos hecho el de los bastoncillos también y las personas eh, cuando les hace el test de los bastoncillos pues se ponen nerviosos. pero hacértelo tú a ti mismo. O que te lo haga tu, tu, tu, tu hijo, tu vecino, tu amigo, en fin, y te mete el bastoncillo, pues es más, más, uh -huh. más, más, un poquito más complicado uh -huh. el tomar una muestra, eh, que sea los... útil. Claro. Claro, que sea útil, porque a lo mejor si no lo metes bien hasta adentro, pues, sí, okay. y, es, y da posible a mal, mala interpretación. Si con una gota de sangre enseguida la eso sangre. se ve, enseguida se pone rojo el control. Uh -huh. Y diez minutos después, si se pone rojo la, la, la otra tira, eh, pues, eh, pues sabes que, que, que, estás, eh, que has pasado la infección, sí, que estás pasándola. Vale, pues eh, hemos hablado de estos test de antígenos, de cómo usarlos, cómo funcionan, la fiabilidad eh, y su eficacia. Con lo que llegamos a la conclusión, la vacuna sigue siendo la herramienta y como usted es uno de los más conocedores sí. sobre eh, vacunología y sobre pandemias, sí, no, no, no, no, no. señor Tuels, Vamos a hablar de, de esa vacuna, porque eh, acabamos de hablar con la directora de Atención Pública y nos están diciendo que los ingresados en esta quinta ola en Elche es lo que está pasando también en, en el resto del país. Hay personas con la primera pauta y que todavía no saben si los hay ya con pauta completa porque se está estudiando en estos momentos. ¿Cómo está funcionando la vacuna? Bueno, eh, bueno la, la vacuna está funcionando eh, excepcionalmente bien, la vacuna está funcionando muy bien. Es decir, eh, con el número de casos que tenemos ahora, que se parece mucho al número de casos que teníamos hace unos meses, eh, pues eh, las UCIs y los hospitales estarían llenos. Eh, ¿Qué es lo que está lleno o qué es lo que está saturado, por decirlo más? Eh, pues la atención primaria. ¿Por qué? Porque esta quinta ola o llamada quinta ola por la variante Delta Está, producido, está produciendo muchos casos. Esos muchos casos se propagan, se, se producen porque la, la, la, la velocidad de propagación es mucho mayor que las, que las variantes anteriores. Y las personas que se infectan son o bien personas sin vacunar, o bien personas vacunadas con una primera dosis, o bien personas vacunadas con, con dos dosis. Entonces, la pregunta clave puede ser: ¿por qué? las personas eh, con dos dosis de vacuna eh, ¿Se eh, primero, primera pregunta se infectan, bueno, se infectan porque la eficacia de la vacuna y esto, ya la gente está harta de leerlo es de un 90% quiere decir que tras dos dosis de vacuna eh, una, hay personas que, que, que, que pueden no haber respondido bien a la vacuna, ¿no? Tienen defensas, pero digamos, por decirlo de alguna manera, no tienen las la defensas suficientes, ¿no? Bien, pues estas personas pueden infectarse, pueden tener la enfermedad, pero la van a tener de una forma muchísimo, muchísimo, muchísimo más leve. Es decir, sí. no van a alcanzar la gravedad que se tenía cuando no, las personas no estaban vacunadas, ¿no? Sí. Entonces, esto hace pensar, quizá, que haga falta una tercera dosis de, de vacuna eh, que probablemente se planteará en los próximos meses, además de va vacunar a los más jóvenes, incluso a los niños uh -huh. escolares eh pero que estas son cosas que van a ir viniendo, que van a ir uh -huh. llegando entonces una tercera dosis probablemente mmm, fijaría mucho mejor las dos dosis, la, la, la inmunidad o los anticuerpos frente a las dos eh, aumentaría la inmunidad eh, que ya han producido las dos primeras dosis, pero no. las personas que han recibido dos dosis pueden estar seguras de que aunque se infecten eh, eh, van a van a, a tener casos claro. muy eh, vamos a una enfermedad muy leve. Menos hay... Ahora usted me dirá, puede darse el caso como se ha dado eh, de un médico de fin de, de una región cercana, ¿no? Sí. Eh, de una de una persona que ha fallecido tras eh, y, y, y por, por, por, por ahora, precisamente en esta quinta ola, y esta persona tenía dos dosis de vacuna puesta, bueno, pues probablemente, eh, bueno, aparte de lamentar que eso haya pasado en una persona además vacunada, que tendría pues, un cierto nivel de seguridad, eh, puede ocurrir que, eh, excepcionalmente, eh, y habría que conocer las condiciones de esa persona, por si tenía algún problema eh, añadido, alguna comorbilidad añadida que ha potenciado eh, la gravedad de su enfermedad hasta producirle el fallecimiento, ¿no? pero que eso es un caso excepcional, ya, y una, como aquí, las noticias y ya, los periódicos pero, buscan lo, lo excepcional, pero lo excepcional sí. no es ni lo normal ni la regla general. No, pero lo que sí quería preguntarle, ya que estamos hablando, hemos hablado de los test de antígenos para saber si estamos infectados, ¿hay test que podamos comprobar los que estamos vacunados si tenemos anticuerpos? Pues eh, sí. Eh, precisamente nosotros hemos, estamos probando un test nuevo de anticuerpos neutralizantes en un estudio que estamos acabando estos días y que, y que precisamente eh, eh, lo que mide son, lo que evalo, evalúa es eh, el, si las personas que han recibido vacunas tienen anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? pues Los anticuerpos neutralizantes son los que se producen en la célula eh, de tal forma que cuando viene el virus que siempre se acerca a la célula a través de, de, su, de, su, de una espícula, de una partícula que se llama partícula S o espícula y que es la que abre la, la, la, la llave digamos de alguna manera para entrar en la célula e infectar al organismo, eh, en la célula se concentran eh, estos anticuerpos neutralizantes que impiden el paso dentro de la célula del eh, virus. Entonces, estos test, ya digo que son nuevos y que no, no están descritos, eh, no son los test que, están, ¿no? mm, que se han autorizado ahora, es decir, son sí. test que van un poco más allá. Eh, estos test lo que hacen es eh, medirte los anticuerpos neutralizantes y decirte si tienes eh, Suficiente, eh, suficiente mmm, potencia y si eh, tu organismo puede responder con mayor o menor eh, efectividad. Entonces, los anticuerpos neutralizantes se producen mmm, de dos formas: o bien porque se haya pasado la enfermedad, o bien, eh, por tanto, el organismo ya ha, cre ha creado su propia defensa, su propia inmunidad, o bien porque. Eh, haya recibido eh, una o dos dosis de vacuna entonces a nosotros lo hemos probado y además eh, las pruebas las hemos tomado precisamente eh, parte del estudio lo hemos hecho en el hospital del Elche ya que ya no, sé del che, no y entonces pues en el hospital de Elche hemos comprobado en un colectivo de sanitarios del hospital que eh, habían recibido hace seis meses la vacuna pues que todos los que había, han participado en el estudio, que son alrededor de 80 personas, eh, han eh, respondido positivamente a una doble prueba que le hemos hecho. Por un lado, ese test rápido del que le acabo de hablar, uh -huh. y por otro lado, una técnica ELISA, una técnica de muestra, eh, muestra de sangre, estas personas han sido voluntarias eh, y han sido seleccionadas por, por, por, porque ellos voluntariamente se han prestado, eh, entonces a estas personas les hemos tomado sangre mm. y esto lo hicimos hace dos semanas y ahora hoy mismo estamos, vamos a hacer público, el, eh, hoy mismo, mañana, eh, en fin, esta semana, el, el resultado de ese estudio inicial que ha permitido decir que el test rápido, este en concreto mm. que nosotros hemos, hemos evaluado, eh, pues se corresponde a los resultados, es decir, Las personas vacunadas, eh, algunos habían pasado la COVID, otros no, pero todas las personas vacunadas han respondido bien y han mostrado que tiene anticuerpos neutralizantes tanto en la técnica ELISA, que es una técnica de laboratorio, uh -huh. como en el test rápido que, le, que se le ha aplicado a la sangre que ellos han donado voluntariamente. Con lo que constatan que las vacunas están siendo muy efectivas. Por eso mismo, muy, eh, por, por eso mismo eh, señor twells No tenemos mucho tiempo. Eh, los niños, porque el Chimopucha anunció que para el 9 de septiembre quiere tener inmunizada a toda la población valenciana, pero toda la población valenciana hablaba desde los 12 años a partir, a partir de los 12 años. ¿Qué pasa con los niños y las niñas de menos de, do, de 12 años? ¿Hay que vacunarlos? Pues, pues, pues, pues mire usted, haya o no que vacunarlos, se van a vacunar. ¿Cuándo? Pues eh, ahora mismo ya están saliendo resultados de pruebas eh, de, de vacunas en niños mayores de dos años. Eh, como usted sabe, primero eh, se, se marcó el límite de edad en los 18, solo, luego se bajó a los 16, ahora se ha aprobado de 12 a 16 y eh, ya se ha aprobado, ya se ha empezado en algunos países a vacunar de 12 a 16 y se ha aprobado la vacuna en, en niños más pequeños, de 2 a 3 años, hasta los 12, y, eh, bueno, pues esto es, es algo que va a llegar ¿cuándo se van a vacunar estos niños? pues eh, cuando eh, las autoridades sanitarias lo decidan, ¿se van a vacunar? pues eh, yo estoy convencido de que se van a vacunar eh, ¿vamos a tener la población toda la población española vacunada eh, en un periodo de aquí a cinco, o seis meses? sí, vamos a conseguir que el virus no se propague y no circule eh, sí eh, se puede hacer todo a la vez no, pues hay que ir por pasos como se está haciendo, pues ahora se está vacunando a, la, a los veintañeros y luego se irá reduciendo la, la, el, la, la edad el, el rasgo de la, edad de, la, de los que se van a vacunar pero esto va a llegar, sí y entonces esto nos obsesiona nos preocupa, queremos que se haga y demás, pero nadie y yo lo digo y lo recalco muchas veces Nadie se da cuenta de que, o bueno, o poca, no, no es que nadie se dé cuenta, o pocas personas se dan cuenta de que esa situación muy buena en este caso y en este momento para España, muy buena porque lo es, eh, no es eh, la misma que en el resto del mundo. Entonces, hay, mientras en España ahora estamos por encima del casi el 60% de personas que han recibido ya dos dosis y por encima de, de, de, de eso, de esa cifra. Bueno, alrededor del 50% las dos dosis uh -huh. y, y por encima del 60% una dosis. Uh -huh. Pero no, no nos olvidemos que si no se vacuna en África eh, uh -huh. a, de, a toda la población, el, el virus va a seguir circulando. Entonces tenemos en esto un poco de egoísmo, eh, que es normal, eh, el egoísmo de las sociedades eh, ricas eh, de arreglarnos y nuestra situación y no pensar que eh, puede un día aparecer otra variante en otro lugar de, de algún recóndito del mundo mm. y que por tanto hay que pensar de una manera global pensando que hay que vacunar a todos los habitantes del planeta no solo a los de nuestra región nuestra ciudad, nuestra provincia nuestro país, mm. hay que pensar de una manera más global porque la salud Es un concepto global de, de, de todo el planeta. Si hay gente en el planeta sin vacunar, pues esto es una gran situación de desigualdad de la que apenas nos damos cuenta. Sí, será muy difícil erradicar esta pandemia como hemos erradicado otras. Pues, señor Torres, muchísimas sí. gracias por la información. Bueno, encantado de estar con ustedes otro día más. Eh, bueno, di, pasen buen día. Sí.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 Yo jou no éramos perfectos, tú y yo éramos reales. Dime con quién más te dejas, ver así de vulnerable. A ti nadie te conoce, como yo, y tú lo sabes. Pero yo no quiero verte, no, no hay dinero que me falte. Y me falta, falta el, el aire, si se que con nadie. Entre otras viertas u en je otras al van mi nombre, sin que nada te importe. Los tienes no te enseñaros el nombre, sin que nada te importe. y duele, die duele, die duele.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 zal gaan mi nombre hondje, zienske nada te importe. Los si no tienes te enseñaros el nombre, zienske nada te importe. Y duele, y duele, y duele, y duele. Cambiaste una vida por un par de noches. Ay, no me alcanza, no aguante pa hacer tu rebote Y me falta el aire, si sé que estás con nadie Entre otras a otro labio y otra sabana sí, sudando mi nombre Sin que nada te importe, los tiros no te enseñaros a ser Ay tenleye, si secretaria con alegría, otra vez ha volado yo tras saberme nuestro ando en mi nombre, si que nada te importe, ti, no enseñar a ser un hombre, si que nada te porte. Izale, duele, y dizale y duele.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 Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com La glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 12 del mediodía y nosotros seguimos avanzando con la música. Cambiamos de ritmo de Pablo Albaurán. Vamos a pasar ahora a La Banera de María del Mar Bonet. is dir a Maria que mos posarà un got o Si no en tenim prou, li farem posar -te. Ja li ho pagarem, ja li ho pagarem quan tingan diners. Pas een gat, Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La, la, la, la, Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de gasolineras. Todo lo que necesitas todos los días del año.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 Tenemos una temperatura que ya supera los 30 grados de temperatura y hemos llegado a las 12 y 18. Saben ustedes que a las 12 y 50 leeremos todas las ofertas de empleo que tenemos en nuestra página web www.celench.es Mientras tanto, vamos a continuar con más música. Ahora vamos a disfrutar de una balada romántica y tropical que nos recuerda esa época dorada de Acapulco gracias a la canción que acaban de lanzar Caloncho y Gabacho a la guapa Amor, Yo quisiera verte sonreír Zalte toda cicatrix, que te hizo llegar hasta aquí, oh god. Oh. Dale, empaka tu biquiri, vamos a pasearnos por ahí. Vallase a saber. ZANG De pronto en niet, palpitante rojo carmesí. No hay manera de que vivas, crisperen. Yo te ayudo a cambiar el matrix. Te mereces tanto ser feliz, colorearnos con el sol de Lao, lao, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Decirte desde el corazón que te extraño mucho y que solo pienso en nuestro reencuentro. E -E 101.4 Teleelch Radio Marca. También sigue siendo muy romántica la música del Bosa Nova. Felicidade si! Ah, felicidade É uma pluma Que o vento vai levando Para o ar Vou Mas tem Mas fiz a prefixo preciso se para A felicidade do próprio paris, A grande ilusão do carnaval.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ahora toca emprender el vuelo hacia la ciudad de Turín con el rock del grupo Playa Cuberris. De al revés, la pulsada nuestra grande atención y mi sueño en el arte. Perdí el rumbo y el timón, naufragé con mi tribulación, toqué el fondo y te encontré. I'm de una pero en el fondo me siento bien y con las prisas del avión, me olvidé de escribir tu Abierta siempre una ventana. Me he De despedido esta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 965-483535 La Glorieta ...con Rosmar y Alonso... ...pues nos encaminamos en la recta final... ...del programa de hoy... ...de este programa La Glorieta... ...de cuatro horas de duración... ...y lo hacemos con la música... ...nos vamos acercando también... ...a la hora de darles a conocer... ...las ofertas de empleo de nuestra web... tele.es. ...ahora seguimos... ...seguimos y en esta ocasión... Eh, ...les eh, ofrecemos un estreno musical... ...porque el pasado mes de junio tanto don Patricio como Marc eh, Seguí se juntaron para lanzar el siguiente tema Malas hierbas Sin tus lluvias se han secado mis malas hierbas pero es que siempre vuelve el gris Has dejado contaminada enferma Una recámara sin balas y una ventana abierta Dando vueltas por la cama, todo a cámara lenta Si no llamas, godo con otra mientras Te, te, te quiero Como lo pobre el dinero Como el oro al primero maar me rompiste entero, y no quiero que vuelvas más, más, más que oralia, y si no contestas, será que no tenemos nada que hablar. Ah. Te tiras hasta el medio de la pista, con las uñitas y un culazo de revista. Mañana está de mal lo que le vamos a hacer. Este es mi papel por si lo quieres prender. Te tiraste al medio de la pista, con las uñitas y un culazo de revista. Mami en het hago de mal lo que le vamos a hacer Este es mi papel por si lo quieres prender Nena te conozco de noche y no me esperas Pero estate tranquila y ya me lo esperas Ahora que corro de casa por tus carreteras Siento la carrera cada vez más de más larga Han borrado tus huellas si y atractives He cambiado orgullo por estrés Lleva la mirada en La mirada en un cifre La mentira, en la ah, tú ya sabes cómo es esta vida del rapero. Escribiste mil cancioncitas, pero no te quiero. Y si nos vemos en la playa, te pillo mis prendas. Te vacilan mucho más que todo tu tuar Pero, ah, estamos dentro loca, qué te pasa? Solo estamos vacilando, siempre estoy de guasa. Si hoy me encuentro lejos de tu vida y como en casa con los míos estamos lindo ya. Yeah. Guárdate, mm. te quiero, como lo pobre al dinero y como el oro al primo. Maar me rompiste ah. Te tiraste al medio Este es mi papel por si lo quieres prender. Te en de hele hele pera. Maar ik voel me de kans op tus carreteras. Siento la carrera en ik ga bemanen. Han borrado tus huellas, twaalf pies. He cambiado orgullo por estrés. Lleva la mirada en me zit La mentira tatuada en la piel. 101.4 Tele Elch Radio Marca.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 Y el cantante Álvaro Soler... ...quien se dio a conocer... ...en el verano de 2015... ...con su tema El mismo sol... ...acaba de lanzar otra canción... ...que nos cuenta... ...El alma de luz... Alma de luz... ...piel de marfil... Dicen que tú no eres de aquí, alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de alemán, alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de alemán. Corazón quiere cantar, te calla la voz, niño del mar, que iluso serás, de fuera eres tú, afuera no dirás, niño del mar, que iluso serás, de fuera eres tú, afuera dirás tú, ik heb er al, ik heb er al, ik heb er al, ik heb er al, me heb er al, ik heb er al, ik heb Sur piel lema alma de luz ellos dirán ojos del sur piel lema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 ...que tenemos colgadas en nuestra página web Teleelch.es, ...también acabamos eh, de colgar ya la información... ...sobre ese ligero seísmo que se ha dejado notar en Elche... ...y en otras localidades cercanas de Elche... ...que ha tenido epicentro a las 12 y 13 minutos de esta mañana... ...pues en las pedanías de Bayongas y Santana... ...al norte del municipio... ...ha sido un terremoto de magnitud 2,2... ...que se ha notado en todo nuestro municipio... Y a más de 7 kilómetros a la redonda también La información la tenemos ya en, en, colgada en nuestra página web Al igual que esas ofertas de empleo que leeremos a continuación En unos minutos Antes, seguimos con la música La música Gosta de tocar o terror, já me deu até insônia. Meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa. Sonho de quem não provou. Quando ela desce, é igual te remonta, ela sente e não para, ela porterou. Oh. Quando ela desce, é igual te remonta, ela sente e não para, porterou. Oh. Quando ela descer, igual te remorta, the one Ande ela descer igual que remoto. Ela foi inteira o paro. E ela entrou na minha mente. De um jeito indecente. Não como mais não tomo, mas eu vou ficar doente. Tá querendo de novo? Já caiu no meu jogo. Não pode ser rimar. Então, pra que brincar com no fogo? Mas eu sou artilheiro, vou virar o jogo. Vou partir pra cima te virada, é mais gostoso. Eu ganho essa parada, pode e carregada. Vai ver que eu sou rica. Ah, você é Quando eu descer de moto, ik ben zo blij dat je er bent. Ik ben não para dat je er bent. não ben zo blij dat je er bent. não para zo blij dat je er bent. paro ben zo blij dat je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 ...con Rosmar y Alonso. Pues faltan 15 minutos para llegar a la una del mediodía... ...para acercarnos ya a los servicios informativos... ...y a la actualidad de esta jornada de martes 20 de julio... ...una jornada en la que acabamos de sentir un terremoto... ...un pequeño seísmo de magnitud 2,2... ...que ha tenido lugar a las 12 y 13 minutos... ...según el Instituto Nacional de Geografía... ...y su epicentro ha estado al norte del municipio... ...en las pedanías de Bayongas y Santana ahora les dejamos con más música con la de Pedro Capó y Silvia y Sofía Reyes casualidad dame poco y me enamoro contigo lo tengo todo me has devuelto la ilusión Volver a vivir, volver a soñar Me gusta sentir que te puedo amar Adoro tu we elkaar a... Como kunnen vinden. Als es lógico elkaar niet meer kunnen vinden. No me quiero controlar Yo no ik weet niet of ik een nobby heb, ik heb, en ik en ik en de redenen ik ik Dit ja. is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 apúntenlas eh, si tienen interés en algunas de las que tenemos ya colgadas en nuestra página web telex.es y que ustedes nos hacen llegar a través de ese contestador automático el 96 6 1835 en el que recibimos las ofertas, pero también las demandas de empleo. Pueden ustedes llamar a ese contestador automático 9 6 1835 para dejarnos sus ofertas y sus demandas que actualizamos de lunes a viernes en la web telehealth.es y que Las leemos aquí, a las 12.50, en Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Hoy tenemos eh, varias ofertas de empleo, la mayoría relacionadas con el sector del calzado. Se precisa un montador de puntas con experiencia en máquina CERIM. Y dejan el siguiente móvil, 696-828118. También se necesitan aparadoras para interior con experiencia en máquina alta, 667-21-2974. Hace falta un pintor con experiencia en paredes lisas Si dejan el siguiente móvil, 606-67-9601. Otra fábrica de calzado busca a una persona para dar cola a zapato fino de señora, Si estás interesado en esta oferta de trabajo, tienes que llamar al siguiente teléfono, al 663-326710. También otra empresa de vulcanizado, ubicada en Albatera, precisa paradora de muestras 600 47 69 48. Otra fábrica de calzado necesita envasadoras y aprendizas de envasa con vehículo propio. Dejan el siguiente móvil por si eh, les interesa estos eh, trabajos. El 678-23-1968 Y por último hace falta pintor de coches oficial de primera. Y el móvil al que hay que llamar. Si ustedes quieren ese puesto de trabajo es el 633-296587. Como ven, casi todas tienen que ver con la industria del calzado y solo hay una mmm, que requieren un pintor con experiencia en paredes lisas y también un pintor de coches y que debe ser oficial de primera. Los demás son pues, eh, para trabajadoras, eh, aparadoras, trabajadores de las empresas de calzado y vulcanizado ubicadas tanto en Albatera como en Elche Si ustedes no han tenido tiempo de anotar los teléfonos no se preocupen porque pueden entrar a nuestra página web telelch.es, cliquear sobre el menú Servicios y allí se despliega y aparece la pestaña de Empleo Ahí tienen ustedes tanto las ofertas de empleo como las demandas. Demandas que no leemos aquí en el 101.4 de Teleilch Radio Marca, pero sí que las pueden ustedes ver en nuestra web teleilch.es y también desde cualquier dispositivo móvil y también eh, las ofertas de empleo. Ya saben que hay un contestador automático, el nuestro, para dejarlas, eh, tanto las ofertas como las demandas en el 9.6. Si ustedes quieren que se publiquen y se lean en este programa el 9.6,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 .com 101.4 Teleelch Radio marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. En tres minutos vienen nuestros compañeros de los servicios informativos eh, para ...dar a conocer las noticias de esta jornada martes 20 de julio... ...en la que a las 12 y 13 minutos hemos sentido... ...un terremoto de magnitud 2,2... ...que se ha producido en el norte del municipio... ...según la información del Instituto Nacional de Geografía... ...el epicentro ha estado entre las pedanías de Bayongas... ...en Alicante y la de Santana, en Elche... ...un pequeño seísmo que ha sacudido la tierra... ...pero hemos tenido más sacudidas, hoy 20 de julio... ...hemos conocido la actualización de los datos del COVID por municipios... ...y sigue aumentando la tasa de incidencia en el que nos situamos... ...ya muy cerca de la zona de riesgo alto... ...hemos pasado de tener apenas 30-40 casos el pasado mes de junio... A 242 casos acumulados por cada 100.000 habitantes la vacuna es muy importante y por eso se va a acelerar de todo ello les hablarán nuestros compañeros de los servicios informativos ana lópez y manu garcía en cuestión de minutos ahora les dejamos con la música ahora sí dejamos que suene León Bravo, tú y yo, antes no era esa la música que habíamos anunciado, sino casualidad. Pues bien, con tú y yo nos despedimos. Les decimos adiós. La Glorieta vuelve mañana a las 9 de 9 a 1 del mediodía. Estará, estaremos con todos ustedes aquí en el 101.4. Hasta mañana.